tele Radio Marca... ...101.4... ...la radio de Elche... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...saludos... ...pasa un minuto de las 9 de la mañana... ...y les damos la bienvenida a este programa... ...La Glorieta de hoy lunes 5 de julio... ...el tiempo... ...ya han escuchado a Vicente Bordonado... ...nos dará un respiro... ...no nos traerá las temperaturas tan altas... ...que sufrimos este pasado fin de semana... Ni estaremos en alerta amarilla como lo están en otras provincias españolas por ese intenso calor. Podemos respirar algo aliviados por el tiempo, pero no por las noticias. La operación salida se inició el pasado viernes con ese trágico accidente de tráfico en el que cuatro jóvenes, tres mujeres y un hombre perdieron la vida en el paso a nivel de Novelda. ...al ser arrollado el vehículo en el que viajaban por un tren... ...y esta tarde en la Plaza de Baix habrá una concentración... ...para exigir mejoras urgentes en la residencia de ancianos de Altavix... ...porque están sin aire acondicionado, con persianas rotas... ...cocina deficiente y un jardín intransitable... ...entre otras muchas deficiencias... ...de ello hablaremos hoy en nuestro programa... ...también en unos minutos abordaremos el tema del abandono y maltrato animal con la protectora de animales y plantas del Baitiná Y a las 10 de la mañana tendremos a nuestro compañero José Antonio González para informarnos del inicio de la pretemporada del Che Club de Fútbol. Seguiremos con más asuntos. Abordaremos la seguridad en la ciudad con el concejal Ramón Abad. Y en la segunda parte del programa contaremos la historia del paciente COVID José Sánchez, que fue homenajeado por el Hospital Vinalopó tras permanecer más de 80 días ingresado en estado crítico en el hospital. Y terminaremos con el proyecto del huerto urbano que se puso en marcha a principios de este año en el Lord del Felipe, por parte del Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos del Raval. A grandes rasgos, estos son los contenidos más destacados de un programa en el que no falta el parte del COVID. El alcalde, Carlos González, ha destacado que esta semana es clave para la vacunación porque superaremos las 200.000 dosis suministradas. El avance en la vacunación es muy bueno por el preocupante incremento de contagios, ya que en cuestión de una semana hemos pasado de 30 casos acumulados por cada 100.000 habitantes a más de 70. Comienza la vacunación de las personas con edades comprendidas entre 30 y 39 años, que son más de 33.000 licitanos e ilicitanas. La previsión es vacunar concretamente a unos 19.700 durante los próximos días, con lo que eh, con esta cifra vamos a situarnos en más de 200.000 dosis administradas. Concretamente vamos a superar... Las 211.000 dosis administradas, una cifra muy considerable y que refuerza la idea de que la vacunación avanza a buen ritmo, a un ritmo óptimo en nuestra ciudad. Pese a ello, Hay que hacer un llamamiento a la prudencia, a la cautela, a la máxima responsabilidad individual porque en los últimos días se ha producido un incremento muy significativo de la incidencia acumulada. Hemos pasado de estar de una forma estable y sostenida en torno a 30 positivos por cada 100.000 habitantes a estar en este momento por encima de 70. No son datos preocupantes, máxime si se relaciona con la situación hospitalaria, con la presión hospitalaria que es prácticamente inexistente, pero sí que es cierto que se está produciendo un incremento de la incidencia acumulada que tenemos que ser capaces de atajar. Y la forma de atajarla no es otra que prudencia, cautela y ese llamamiento a la responsabilidad individual, a la responsabilidad de cada uno de nosotros como mecanismo clave para contener la pandemia. Pues los contagios, lo han escuchado ustedes, están subiendo también en otras comunidades autónomas donde la incidencia superior a los 300 casos ya está provocando el regreso de las restricciones. Nosotros aún estamos alejados, pero mensajes como el del alcalde pidiendo prudencia a todos ustedes hacen falta en estos momentos porque los contagios están descontrolados. Aunque los ingresos hospitalarios sean inexistentes. El verano y las vacaciones para algunos ya ha llegado. Hay Ayer vimos playas llenas, por lo que hoy, para los que estamos aún esperando nuestro turno para disfrutar de ese tiempo libre, les dedicamos nuestra primera canción, la que nos trajo un verano el grupo de rockabilly los Rebeldes con Mediterráneo, nuestra tierra de pasión y de calor. 1.4 Teleelch Radio Marca Comercial persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas Y bricolaje la, la, la, la, la, Primer supermercado Charter Consum En Elche Park Empresarial En las instalaciones de gasolinera Sel Todo lo que necesitas Todos los días del año Vuelven los Alphabets ¿Y esto qué significa? Muy fácil. Condiciones especiales en unidades en stock. Conduce un Alfa Romeo Stelvio totalmente equipado por 390 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. Los Alfa Days. Los esperabas, ¿verdad? Consulta condiciones legales en alfaromeo.es Te esperamos en Skate Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo, en el Tesor José Falcorta 41. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana y nos vamos a disfrutar de otro clásico, en esta ocasión del estilo Riggie, recordando pues, uno de los éxitos del cantautor estadounidense Johnny Nash, quien nos dejó el pasado mes de octubre. I can see clear. gonna be bright bright, bright, bright, sunshiny day. It's gonna be bright, bright, bright sunshiny day. 4. Tele-Elts Radio Marca. Kunsthaas en ganchad al ordinador en komt eens Compran per internet. Ah, zo staan we mola Maar is comprar per Elts, porque staan de rebaisses. Deis al Comnet y practica el shopping Elts. Denst Utensa pro. Comerce de proximiteit. El commerce del Elts amen que rebaisses que esperabes. Aprik, regidoria de commerce del Ayuntamiento de Elts amen el local. La Glorieta. Con Rosmarie Alonso. Queda un minuto para llegar a las nueve y cuarto de la mañana y seguimos eh, gozando de otra voz increíble, la del rey Elvis, ahora o nunca, con este Osolemio. Uh, nice Hour Never. Y fue taken from uh, the Italian song Osolemio. So like Así que uh, me gustaría preguntarle. Sean Gilson to do the Italian version of Osolomio, and then we'll do his now and ever. Let's do his voice, please. and take. Oh, SOL oh MIE! Oh, yeah. Smart on oh, the hill... eigentlich... front And, say Herm... front When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. It's been a lifetime, waiting for the right time, now that you're here, the time is here, Lord, at it's right. Tonight. Morning, we'll be today. now and Just like the willow We would cry in the ocean If we lost true love That sweet devotion, your lips excite me. I wonder where we'll be, or who knows when.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 Este verano voy a... ...y vamos a ir... ...allí y aquí... ...y nos iremos con... ...y a casa de... ...a ver a... ...y subiremos a... ...y llegaremos hasta... ...también haremos aquello que tanto... ...este verano... ...este verano es otro verano... ...nuevo en de tracer Cross... ...versatilidad y espacio para sentirte libre... ...Welcome Freedom... ...ven a descubrirlo en las puertas abiertas de Troen del 1 al 15 de Julio... en Grupo Marcos... ...pasión por llegar vuelve el héroe del verano! ¡Acuapar Ciudad Quesada! ¡Toboganes! ¡Río Yucatán! alfombra Mágica! ¡Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-Covid! ¡Acuapar Ciudad Quesada! ¡Contra ya tu entrada anticipada en acuaparrojales.es! ¡Acuapar Ciudad Quesada! ¡El héroe del verano! La glorieta Con Rosmar y Alonso Son las 9 y 19 minutos de la mañana, tenemos eh, 24,6 grados de temperatura y vamos a hablar de los animales, de nuestras mascotas, porque con el objetivo de proteger y atenderlas, eh, y sobre todo a esos animales que se abandonan, nació hace 26 años la protectora del Baix hace unos días Intentamos hablar con una de sus responsables, con la tesorera Marga Ruiz, pero nos fue imposible terminar esa entrevista debido a una mala conexión. Hoy esperamos disponer de mejor cobertura para saber cuál es el trabajo que realizan a diario, por qué lo hacen, las cifras de abandono si las tienen y maltrato de animales que soportamos en este municipio. Y por ello damos la bienvenida de nuevo a Marga Ruiz. Muy buenos días, Marga. Hola, muy buenos días, Don María. A ver si efectivamente hoy tenemos la posibilidad de terminar la entrevista. Y sobre todo buena conexión, Marga. Eh, Eso, porque conexión. vamos a empezar. Eh, la entrevista se enmarca en verano porque es una de las zonas calientes o del tiempo caliente o de la época caliente donde ustedes eh, consideran que se abandonan más animales. Pero la pregunta, ¿por qué creen ustedes que se abandonan tantas mascotas? Ya sea en verano, en navidades o cualquier otra época del año. ¿Por qué? A ver, básicamente es por falta de responsabilidad o de conocimiento por parte de la persona que las quiere en cuanto a, a, a lo que conlleva tener una mascota. Una mascota no es tener un peluche para verlo y decir ¡ay, qué bonito! Y cuando quiero lo acaricio, eh, mola mucho tocar un, un peluchito. no Una mascota es, una, es un ser vivo, es una responsabilidad y hay o sea, sobre todo hay que mantenerlo vivo. Entonces, claro, hay gente... Hay personas que todavía yo creo que no tienen asimilada eh, lo que significa tener un, un, un ser vivo bajo tu responsabilidad. Básicamente es eso. Luego, evidentemente, pues a veces también sobrevienen a la vida de una, de una persona eh, problemas que, que, que, que le hacen deshacerse, de comillas, de su animal. Pero para ello, hoy día, no hace falta eh, o no se debe eh, abandonar, abandonarlo ligeramente, así como. En la calle, como se hacía anteriormente, del perro ya se buscara la vida. En fin, hoy día hay asociaciones protectoras, no solamente nosotros, sino que los mismos ayuntamientos facilitan teléfonos, se puede llamar a la. En fin, eh, hay opciones. Pero claro, muchas veces lo más sencillo es: eh, lo dejo donde me pida bien y que otro se haga cargo de. De, de, esta, de este animalico. Y por vuestra experiencia, ¿qué, ¿qué medidas consideráis que son las más eficaces para concienciar a, a todos de que esa mascota no es un juguete y no se puede abandonar? A ver, en la medida de lo posible nosotros eh, vamos haciéndolo ante cada solicitud de adopción que nos llega, ¿vale? Eh, Y vamos, evidentemente, descartando a aquella gente que no entiende cuál es nuestro protocolo de adopción eh, que se basa precisamente en la responsabilidad de, de la persona, en concienciar a la persona de que ese animal es para toda la vida lo La parte negativa que va a suponer el tenerlo, porque la positiva ya la conoce supuestamente todo el mundo que quiera adoptar un animal, que es la compañía, eh, los efectos mm, positivos que da el tener un animalito al que poder acariciar, al que poder le dar tu cariño, que te haga esa compañía, si tienes un niño que aprenda las responsabilidades que es el tener a, a un animalito vivo, todo, todo todo eso la gente lo conoce. Lo que desconoce es que el animal hay que sacarlo a pasear, que el animal cuando es cachorro rompe las cosas, que el animal se caga, que el animal se mea, que el animal conlleva unos gastos que a veces son incluso elevados y que el animal evidentemente si tiene un accidente, pues eh, como, no hay, como no tiene seguridad social, pues eh, los gastos los tiene que cubrir evidentemente del veterinario el, el propietario. Entonces cuando, muchas veces cuando a la persona se le explica todo eso, de repente se le abren los ojos, se le hace la luz, por decirlo de alguna forma, y considera que no es el momento adecuado para adoptar un animal. En otras ocasiones, las personas se encadezonan en que ellos pueden asumir el animal, eh, sea el que sea, y bueno, pues no, no se llega a un acuerdo. Entonces, desde de nuestro punto de vista y por nuestra parte, eso, forma, eh, eso es lo que nosotros hacemos para evitar que hayan abandono, es decir, elegir a personas totalmente responsables y consecuencias con lo que están haciendo. Y por otro lado, y evidentemente, lo más importante, la conciencia tiene que llegar, la concienciación tiene que llegar desde que son pequeñitos y con las charlas que se dan en los colegios, que actualmente se están haciendo muy a menudo, y, y que los padres, evidentemente, conciencien a sus hijos de que tener un animal, es eh, pues eso, tener un animal hasta, hasta el final de los días del animal, eh, que pueden ser, pues, X tiempo y durante todo ese tiempo tú vas a ser responsable de la vida de ese animal, de la buena vida de ese animal. Es una, eh, una de las medidas más importantes para evitar y la... de eh, la adopción. Por eso, quizá eh, explícanos por qué es tan importante adoptar y no comprar la mascota. A ver, evidentemente, cuando uno va a comprar una mascota, eh, la persona que le vende la mascota. La intención que tiene es la de lucrarse. Entonces, todo este tipo de cosas que se les dice desde una protectora eh, en cuanto a la parte negativa, ¿vale? Por decirlo de una forma de adquirir un animal, pues el que lo va a vender, pues eh, en cada ocasión se va a molestar en decirle, no, no compres porque fíjate tú lo que te va En fin, es que la intención es eh, vender, ¿no? Eh, lucrarse. Entonces, Cuando una persona va a adquirir un animal directamente a comprarlo, o bien es porque tiene una raza eh, concreta, que bueno, yo ahí no podemos entrar, eh, hay libertad <ríe> y no podemos entrar, eh, o bien porque en las protectoras eh, se les ha denegado el tener una, un animal. Eh, pasa más a menudo de lo que uno cree, eh, las, las, las protectoras cada vez más, Somos más chiqui por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y no, y no damos en adopción a un animal, a cualquiera que lo pide. ¿Y cómo pueden ustedes comprobar que una persona no es apta para, eh, porque, para la adopción? Porque eso lleva su, sus test, sus entrevistas, su tiempo. Correcto, efectivamente. Tú lo has dicho. Primero hay que hacer un, una solicitud, que es, un, es una especie de test con preguntas varias, en donde hay un primer filtro que la compañera que lleva adopciones detecta, ¿vale? Y luego eh, si se lo que es o una visita física… O bien una videoconferencia, porque a raíz de lo del COVID y demás, ¿vale? Los compañeros que tienen derecho a no tener que exponerse a, a contagiarse por la enfermedad, eh, optamos por la, por la opción de, de hacer videoconferencias en donde, aparte de, de contactar directamente con la persona, tú ves también la casa. La casa en muchas ocasiones, la casa, el lugar, la vivienda donde va a ir, ir, ir el animal, eh, eh, ...dependiendo del animal puede ser muy importante, ¿vale? Ya no porque el animal sea grande y en un piso pequeño no pueda vivir... ...no, no se trata de tamaño, se trata de comportamiento... ...no es lo mismo un cachorro... Eh, que puede ser pequeño, que un mastín, que puede ser muy grandote, pero eh, es ya adulto, está acostumbrado a vivir en una casa y es un perro alfombra. Y eso tenemos varios, por muy grandes que sean, no pasa nada. No se trata de, de no meter un perro grande en un piso, se trata del de comportamiento del animal de, y, y, y, de, y de lo que uno quiera que le dé ese animal en un piso. Un perro grande puede vivir perfectamente, pero bueno, no quiero desviarme de. No, no, del es tema. importante de... lo que está diciendo, de cómo los criterios de la adopción. Pero eh, ese trabajo que ustedes realizan, eh, uh -huh. concienzudo, eh, supongo que se verá reflejado en, en los datos que tienen de los perros que se abandonan o las mascotas que se abandonan, porque suelen ser, el origen suelen ser mascotas que se han comprado antes que se hayan adoptado. Yo quiero entender, vale, eh, esos datos nosotros no, no llegamos tan, tan allá porque no disponemos de todo de toda la información que se maneja ni siquiera en el municipio de Elche, vale. Queremos creer, queremos creer que el abandono se produce mm, sobre todo de las camadas que nacen. y Mira lo que te digo, ni siquiera por, por, por compra mm, de personas autorizadas a vender, sino por compra de gente que tiene camadas, o sea animales suyos propios, eh, que, que se dedique o no se dedique a vender ilegalmente, pues simplemente mm, tienen necesidad de deshacerse de, de esos ocho cachorritos que ha tenido su perrita y que mm, lo dan, ya no digo alegremente, lo darán con buena voluntad, pero claro, mm, esas personas que si con nosotros no han podido llegar a, a, a ser adoptantes, pues eh, acaban recurriendo o bien a comprar al animal, vía legal o ilegal, o eh, pues vía internet, eh, que mucha gente se ofrece que tiene una camada y quiero, quiero darla, a veces la vende, a veces no la vende, ¿vale? Entonces yo quiero, quiero creer que, que esos abandonos se producen sobre todo por parte de esa gente a la que nosotros no le hubiéramos dado un animal, pero que acaba consiguiéndolo por otra vía. Con lo que ustedes están a favor de esterilizar a los animales para que no ocurran eh, estas, estas camadas y esta dificultad de, de sacar más a mascotas que no se pueden cuidar. Nosotros eh, estamos totalmente a favor de la esterilización y, de hecho, eh, la persona que adopta con nosotros eh, tiene la obligación de, de esterilizar a, al animal que nos adopta si no lo está o se lleva ya un animal esterilizado. Esa perro o gato? ¿Ustedes se Pero, ponen esa condición? Perro y gato, en, en, en, ambos, en ambas especies, esa, es una condición que ponemos nosotros, creemos que es muy aceptada, y que el que no quiera aceptarla, pues el libre es de simplemente, y se o bien a otra protectora que no le fija, que es raro, porque a, a día de hoy, casi todas las protectoras que, que, que dan animales, o sea, que dan a los de uh -huh. animales, y, tienen esa condición, ¿vale?, pero claro, el que no pone la condición es el que vende, el que vende no pone condiciones. ¿Y hacéis un seguimiento de todas las mascotas que podéis dar en adopción? ¿Tienen final feliz después de tanto trabajo que realizan? ¿Conseguís ese final feliz para todos? Eh, eh, pues sí, o por lo menos lo intentamos, eh, es verdad que a veces pues, eh, se, se, se escapa alguna otra adopción pero bueno, mira, con el tiempo hemos ido sobre todo mejorando esto último, ¿vale? Eh, que, Que una adopción acabe teniendo un final feliz. A lo largo de estos 26 años, evidentemente, hemos ido cambiando protocolos y a día de hoy, por ejemplo, la adopción no tiene nada que ver con la adopción que se hacía al principio de, de nuestras andaduras. Evidentemente, hoy día no solo tenemos más posibilidades de, de, de poder tener más conocimiento de dónde, cómo están esos animales sino que también tenemos muchos más voluntarios que puedan, puedan seguir teniendo contacto con esos adoptantes para poder saber cómo, cómo se está desarrollando la vida del animal. Y sí, efectivamente, en, en fin, en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales constantemente se están enviando fotos de, ay, aquel perrito, ay, aquel un gatito. ¿Sabes? Sí, sí, sí, que, sí que seguimos teniendo mucha vinculación con esos animales que hemos dado en adopción. Pues, Marga, en una de tus respuestas me has hecho feliz cuando has dicho que seguís teniendo muchos voluntarios, porque me temía, porque llevamos años dando noticias de que si Elche no tiene protectora, que si os cuesta tanto mantener la protectora eh, abierta, porque los refugios se cierran. No sé si aquí, pero en otros lugares también se cierran, precisamente por falta de voluntarios, por, faltas, eh, por fal eh, falta de recursos económicos. ¿Cómo está? ¿Cómo está la protectora? ¿Cómo habéis podido sobrevivir 26 años? A ver, es que la prote nosotros hemos mm, tenido muchas etapas. Nosotros comenzamos sin tener ningún albergue físico, luego eh, muchos años, ¿eh? O sea, eh, trabajando únicamente a modo de y a modo casas de acogida, ¿vale? que, eran, que éramos nosotros, básicamente nosotros mismos, que teníamos los animales que nos encontrábamos o que una tercera persona se encontraba en casa hasta que podíamos darlo. Evidentemente ahí la ayuda que se podía ofrecer a casos directos pues era muy poca porque las casas de nuestras eran muy limitadas. Quiero decir que si comenzamos eh, estando en la protectora, pues un grupo de eh, 10-12 personas, ¿vale? Es eh, que... Bais Vinalopo ya, ya nació siendo una protectora por decirlo de alguna forma, con, con muchas expectativas y con muchas ganas de, de, de hacer muchas cosas. Y de hecho, Bais viene porque eh, éramos gente de, de, de las tres comarcas del Vinalopo, el es Santa Poli y Cribiente, ¿vale? Entonces, ya éramos un grupo de gente, por decirlo así, que teníamos muy claro que queríamos ayudar a un gran abanico de, de, de animales en una, amplia, en una amplia zona. Pero, claro, eh, aunque fuéramos diez, doce personas, evidentemente eh, no se podía cubrir toda, toda, toda, todo, este, todo este terreno que yo te estoy comentando por, porque, bueno, pues se producían muchísimos abandonos, estamos hablando en el año 95, y, Y creció muy poquito a poco, ¿vale? Uh -huh. Luego ya conseguimos tener un pequeño terreno alquilado, uh -huh. después otro terreno alquilado y ahora ya tenemos el que supuestamente va a ser definitivo, que de momento también es alquilado pero con derecho a compra. Eh, ¿Y por qué guardáis eh, cierto secretismo del lugar de la protectora? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenéis que estar un poco ocultos o no? A ver... Eh... A día de hoy eh, hay gente que sigue queriendo hacer daño, que hace daño a los animales yeah. y, y bueno, pues nosotros todavía no tenemos, por desgracia, la capacidad económica para poder tenerlos eh, totalmente vigilados, ¿vale? Uh -huh. Y no nos fiamos de que pues puedan haber actos de vandalismo, sobre todo, y básicamente esto que te digo, sobre todo, claro, yeah. porque los animales son son el origen de que nosotros hayamos mm, querido dar el paso de, uh -huh. de meternos en un embolado importante económico uh -huh. y, y evidentemente si les pasara algo por culpa, entre comillas, de no poder nosotros ofrecer más... Uh -huh. A ver, más más familias de acogida claro ma, ma, ma, más, más protección seguridad, más seguridad eh, más protección pues eh, mm. en fin La, lógico no quiero tentar, no, no quiero no, tentar que, al, exactamente no, a no vamos a dar no, malas ideas eh, Marga eso, okay. eh, Marga pero sí que eh, ¿qué, qué pasa con los sacrificios vosotros sois una protectora no una perrera eh, ¿Hay sacrificios en la protectora? ¿En cualquier protectora hay sacrificios? A día, a día de hoy, y supuestamente, eh, ninguna protectora puede decir que sacrifique, no lo debe decir porque eh, la, la ley de protección animal ya habla de sacrificio cero. ¿vale? Entonces, eso no, eso no implica que las protectoras municipales, algunas, pues no, no utilicen el sacrificio Injustificado, porque yo, a ver, yo entiendo que un animal se le puede eutanasiar, incluso se le debe eutanasiar, si la calidad que, de vida que tiene no tiene, y, y, y es preferible que tenga ya dignidad en la muerte, ¿vale? Si lo que le queda al animal es únicamente morir en paz, pues vamos a, a dejarlo morir en paz, sin dolor. O sea que, evidentemente, no estamos en contra de la eutanasia, sino en contra de sacrificar a un animal que tiene años importante de vida incluso aunque haya que gastarse dinero en él porque necesita una operación para, para poder tener calidad de vida o sea no solamente animales totalmente sanos sino animales accidentados etcétera etcétera nos parece una barbaridad sacrificarlos porque no haya Dinero para poder, para poder sacarlo para adelante con, con, con una intervención quirúrgica. Lleváis, Entonces, claro, evidentemente estamos en contra de. Del sacrificio. Eh, somos sacrificio cero. Vosotros lleváis 26 años. ¿Hay alguna mascota eh, más antigua? ¿Qué, ¿Qué edad media es la que pasa con vosotros? Eh, de vuestras mascotas que no pueden eh, tener un, una familia acogida, que no habéis conseguido la adopción para ellos. No te no he entendido la pregunta. Eh, que, eh, lleváis 26 años ¿no? abiertos. Sí. ¿Hay algún perro, alguna mascota que lleve mucho tiempo con vosotros porque no ha podido salir en adopción? Eh, ¿Os los quedáis vosotros? ¿Ya fijos ah, claro. como mascotas que veis vosotros que realmente no podéis darlas en adopción porque no sé por qué no las quieren? Pues, eh, ¿Hay aunque, casos de eh, esos? Sí, sí, sí. Eh, actualmente, debido... Gracias a que cada vez se nos conoce más, ya no tenemos casos tan, tan, tan graves como los de eh, nuestra querida Luzca o nuestra querida Malú, que uh -huh. estuvieron muchísimo tiempo en la protectora, y cuando hablo de muchísimo tiempo hablo de más de cinco años, uh -huh. hasta que eh, alguien llegó la persona adecuada para adoptar a estos animales Luzca, eh, Sigue viviendo, sigue con nosotros, pero, pero no con nosotros. Tiene ya su propia casa, ¿vale? Pero después de haber estado casi 10 años en la protectora. Porque no la quería María... nadie, ¿eh? Este caso, Luzca, porque. Era, a ver, era, era un caso difícil. Ah. Eh, hay animales, pues que incluso con el adiestramiento que nosotros le podamos proporcionar, vienen de, de, de, haber, de, de haber tenido, pues. O, de haber sido enseñado, por ejemplo, en el caso de Luzka, ¿no? De haber, de haber enseñado a matar gatos. Entonces, mm. esta, esta perrita no podía convivir con gatos, pero es que tampoco podía convivir con otros animales que fueran más pequeños que ella. Entonces, claro, no es lo mismo poder dar en adopción a un perro encantador con las personas y encantador con los animales a dar en adopción a un perro que únicamente es encantador con las personas, porque con los animales no, no, no puede interactuar. Entonces, claro, evidentemente ahí tiene que llegar la persona adecuada, pues que no tenga además otros animales y que, en fin, ¿sabes lo que es? Ya, pues, que hago, habéis, tenido, poquito, claro, habéis tenido mascotas muy difíciles. Pues, Hemos os... tenido mascotas muy difíciles. Pues, pues, Marga, después de escucharos, ¿qué os queda por hacer? Porque tenéis proyectos, tenéis... Eh, habéis okay. ha, has comentado que tenéis un solar, que el Ayuntamiento os ha cedido. ¿Cuál es vuestra relación con el Ayuntamiento? Sois servicios públicos? Eh, no, ¿Tenéis convenio con el ayuntamiento? No, no, no, bueno, de, eh, bueno eh, todo se andará, pero de momento el ayuntamiento el convenio de recogida de animales lo tiene con la protectora de Alicante, con nosotros no, con de no tiene ningún... Exacto, no tiene ningún convenio, pero tenemos muy buena relación en, en, en, para todos, ¿sabes lo que te quiero decir? Para en difusión, cuando el calendario, por ejemplo, que sacamos todos los años, el Ayuntamiento colabora económicamente y en la medida de lo que pueden, nosotros llamamos a, a, o bien a, a la concejalía de Sanidad, a, a Mariola, o bien a la, la veterinaria de aquí para oye, pues mira, ten, tenemos este problema, tal, y en la medida que, que ellos pueden, desde luego colaboran con nosotros. Tenemos muy buena relación con el ayuntamiento, sí, la verdad que sí, y pero, el... pero mm, nosotros son, somos mm, una entidad privada a sí. día de hoy. Eh, ¿Os preocupa algo en 2021, después de 26 años, que, que, ah, cuando he dicho que queda por hacer, eh, os preocupa algo? Nos preocupa, no, a ver, me queda muchísimo por hacer. Queda por hacer que, que, el, que, el, que nuestro proyecto de terreno sea finalmente un, un albergue que pueda tener muchas más jaulas que las que hoy día contempla para, para, para albergar más animales abandonados. Que en realidad, ojalá no tuviéramos razón de ser. Ojalá, ojalá no hubieran abandonado animales abandonados y no tuviéramos razón de ser ni nosotros ni ninguna protectora. Pero bueno. Eh, vista la realidad, pues nosotros eh, que nos queda por hacer efectivamente pues, el poder ampliar instalaciones para poder cada vez ayudar a más animales. Eso es lo que nos queda por hacer. Pues es mucho, Marga Ruiz. Muchísimas, mucho, mucho. muchísimas gracias y enhorabuena por esos 26 años pues, protegiendo y atendiendo a los animales abandonados de este municipio. Gracias. Muchas gracias a ti, Emily porque te es una, una amplia voz para todos los helicitanos y, y, y se agradece que, podamos, que se nos pueda escuchar un poquito más a, a la protectora bailina Loco. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos, como ahora que se comería una manzana, una de esas rojas como, como ese coche de ahí, el híbrido. Wow, ya tiene un nuevo antojo. ¿Eso es ahora Blancanieves? Las historias cambian. Quien sea el león híbrido con etiqueta ECO? ¿Es otra historia? Consulta la oferta en Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 te esperamos en Esquella Automóviles Tu concesionario Fiat En Elche Sesor José Falcorta 37 En Orihuela Carretera Murcia Alicante Kilómetro 27 Y en Elda Petrer Partida Reventó 1 La... Nuevo supermercado Charter Consum En Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolineras El abierto todos los días del año La Glorieta Con Rosmar y Alonso Ahora sí, continuamos aquí en el programa La Glorieta. Tenemos 25 grados de temperatura, son las 9 y 43 minutos de la mañana. Y hablamos del COVID, porque la temporada turística ha comenzado y estamos viendo cómo se ha incrementado en cuestión de semanas la incidencia de contagios en la comunidad valenciana, pero también aquí en Elche. Y aunque no estemos en cifras preocupantes o de riesgo para adoptar más restricciones, nos gustaría saber qué puede ocurrir con la hostelería o el, o el ocio nocturno si los contagios van a más y para ello tenemos hoy al concejal de seguridad Ramón Abad a quien damos la bienvenida. Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días. Después de este fin de semana, vemos, aunque mañana se actualizarán los datos por municipio, ya hemos visto en el último parte de la Consellería de Sanidad cómo están eh, incrementándose los contagios y cómo en otras comunidades ya están pensando en volver atrás en cuanto a poner restricciones a la hostelería y al ocio nocturno. ¿Qué puede, qué puede ocurrir aquí en Elche, en la Comunidad Valenciana Ramón? Sé que no es de su competencia, pero supongo que. Puede, en estos momentos, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación, como, como dices, es el de un aumento de la incidencia, eh, un aumento que es preocupante de manera relativa porque eh, es sostenida, eh, está eh, prácticamente localizada y focalizada en ese grupo de edad de, el que precisamente no está siendo aún por cuestión de edad llamado a la vacunación eh, y es también, eh, también hay que mirar otros factores, no solo el índice de contagios, hay que mirar eh, el índice de incidencia sanitaria, los ingresos que tenemos en nuestros hospitales a día de hoy. En los dos hospitales eh, tenemos dos eh, ingresos en planta y uno en UCI, por lo tanto, la situación hospitalaria. Eh, eh, eh, llama también a que es una buena situación, pero ante todo, sobre todo, hay que mantener esa prudencia, hay que seguir eh, siendo conscientes de que el virus está ahí fuera y que hay que mantener eh, esa responsabilidad individual hasta el momento que eh, se pueda consolidar esa inmunidad de grupo que permita ya poder tener una normalidad ya más absolutas. Hoy escuchábamos al alcalde decir que esta semana va a ser clave en cuanto a la vacunación, ya que comienzan a vacunarse a los de 30 años. Sigue siendo IFA la única instalación donde se van a llevar a cabo las vacunaciones. ¿Hay previsión de ampliar? ¿Les ha comunicado algo Sanidad? Eh, no hay previsión de ampliar porque se está poniendo en IFA el número de vacunas que estaba previsto y se está poniendo a un ritmo muy alto. Por lo tanto, como IFA es capaz de absorber eh, este número de personas que están siendo citadas, como bien dices, esta semana empieza a vacunarse el grupo de edad entre 30 y 40, también entre 40 y 50 para esa segunda dosis y los mayores de 60 años que tienen aún pendiente la, la vacunación de la AstraZeneca, por lo tanto IFA absorbe perfectamente el número de personas que, que tienen que ser citadas sin, eh, sin colas Sin esperar y sin aglomeraciones. De continuar este ritmo, ¿usted considera eh, que el anuncio realizado por Chimo Chiamopuch la pasada semana, en la que eh, decía que había que priorizar esa vacunación a los jóvenes por lo que está ocurriendo, puede llegar, como él dijo, la segunda semana de agosto? Sí, de mantener este ritmo para esa segunda semana de agosto ya se comenzará a citar a ese grupo de edad de entre 20 y 30 años que realmente es realmente el que. Eh, Tiene a día de hoy más movilidad, tiene más interacción social y es más proclive a tener más, más contagios. Aunque, a diferencia de lo que pasaba en la primera y segunda ola, eh, al ser más jóvenes y estar en mejores condiciones eh, físicas eh, y de salud, pues son los que menos eh, tienen que acabar en el hospital. Pero aún así, eh, insisto, pese a que la gran mayoría de estos contagios eh, se, se prescriban como asintomáticos, eh, tienen la capacidad de contagiar y tienen la capacidad de que eh, retrasemos esa inmunidad de grupo que en cuanto al número de dosis que van a llegar a nuestra comunidad y a nuestra ciudad está todo previsto y se está marchando a un ritmo muy bueno y muy alto de, de, de inoculación de esta dosis entre la población. Pues bien, mientras eh, continúa esa vacunación, mientras continúa esa batalla contra el coronavirus, eh, la vida eh, también eh, continúa y hemos visto y el verano se ha iniciado y queremos también a abordar algunos asuntos sobre la seguridad en, en esta ciudad con usted. La, las playas se han llenado este fin de semana por esas altas temperaturas que hemos tenido. La unidad turística la presentaron ustedes hace cuestión de, de días. ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado en, estos, en estas primeras semanas de esa sí, unidad está, turística está de la local. La llegada de verano, la llegada de las altas temperaturas, una ola de calor que pues, ha muy fuerte durante este fin de semana. Eh, ha hecho que los pues, eh, eh, utilizábamos las playas, las piscinas, y sí que ha habido una alta afluencia en, en, en nuestras playas este fin de semana y lo que el trabajo que tiene la unidad turística es básicamente poder vigilar para que no haya aglomeraciones más de la cuenta y, sobre todo, en todo momento, que haya una vigilancia y un control eh, no solo de las medidas COVID, sino también... ...de la seguridad ciudadana y de la seguridad pública... Uh -huh. ...de todas las personas que van a, a estas playas. ¿Cuál es el balance que puede realizar usted de, de este fin de semana en las playas? ¿Ha habido incidencias destacadas eh, o no? Bien, es un balance positivo. Como digo, las playas ya han tenido una afluencia muy alta durante este fin de semana... ...y por lo tanto, esta va a ser la tónica en un verano en el que estamos... En mejores condiciones en cuanto a la incidencia del virus en nuestra ciudad que el año pasado, porque ya hay una gran parte, una gran parte de la población vacunada, por lo tanto, estamos en mejores condiciones y donde también la ciudadanía es entendible, ya empieza a recuperar esos espacios de libertad y esos espacios de ocio que el verano pasado no pudo tener por, por precisamente por no tener aún esa vacuna y porque la incidencia estaba un poco disparada eh, a estas alturas del verano por, por aquel entonces. ¿La policía local tiene dos puntos calientes en, en el litoral? Eh, ¿Ese aparcamiento incontrolado en la marina y esas obras que han comenzado del hotel de Arenales? Sí, en principio eh, la policía local tiene los nueve kilómetros de costa como puntos calientes. Son puntos donde se desplazan muchísimas personas. Donde son muchos los ciudadanos que deciden pasar allí el fin de semana y por lo tanto los nueve kilómetros de costa son puntos calientes. Eh, el acceso a la playa de la marina con los aparcamientos hay que hacer una regulación y en el momento que esos aparcamientos eh, se llenan pues hay que cortar eh, el acceso a los mismos desde la carretera, eh, desde la avenida Alegría en la marina. Y solo dejar acceso a las personas que vayan en este caso que sean residentes de las casas del Pinet o que vayan a acudir a los restaurantes. Y en principio las obras que has comentado del derribo del antiguo hotel de Arenales de momento están siendo unas obras que solo están afectando al interior del recinto y tanto el trasiego eh, tanto de vehículos como de peatones por los aledaños de, de este antiguo hotel no se están viendo alterados. Esto es evidentemente es porque son nueve kilómetros de costa que hay que vigilar y sobre todo ahora en verano, como estamos viendo, que también están llegando pateras con personas o puede también hay movimiento en cuanto a tráfico de droga. ¿Cómo está la costa? ¿Sabe, sabe cómo, cómo ha estado durante estos fines de semana? Pues en principio en nuestras costas eh, no hemos tenido ninguna patera, ni hemos tenido ninguna incidencia con, con tráfico de, de drogas. Eh, y, no obstante, eh, esa competencia claro, es de la, Policía Nacional. De, la, uh -huh. de la Guardia Civil, eh, del servicio de aduana y uh -huh. estamos en perfecta colaboración y coordinación por si hubiera algún caso. Pero ya le digo, eh, durante estos fines de semana no hemos tenido ningún caso de pateras uh -huh. en nuestro en nuestras costas ni de tráfico de drogas. Se está vigilando mucho la costa, pero ¿qué pasa con la ciudad? ¿Quedan suficientes efectivos este verano para que en la ciudad no se cometan esos robos con fuerza? Hemos visto cómo la Policía Nacional ha detenido a una pareja por seis robos con fuerza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están los delitos en, en el casco urbano? ¿Aprovechan el desplazamiento masivo los fines de semana a los cacos para entrar o cómo, cómo lo ven? Este, en términos globales, es una ciudad segura y los números lo indican, pero no solo los números, sino la percepción subjetiva que tiene el ciudadano, eh, así lo, lo, lo testigua también. Y por lo tanto, cuando ya entramos en una fase de relativa normalidad, eh, también los amigos de los ajeno, pues eh, también eh, aprovechan pues, para, para cometer esos pequeños hurtos, esos pequeños robos, estos delitos, en los que aquí no hay ningún tipo de relajación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y tienen todos eh, sus efectivos desplegados por todo el término municipal, tanto en el casco urbano como en las pedanías, como también en los nueve de, kilómetros de costa para que la ciudadanía se sienta segura y tenga esa percepción de, de seguridad, de, de que se sigue siendo y él es una ciudad muy segura. Ramón, ¿y ¿qué pasa con los grafitis? Eh, en la ciudad hemos visto cómo aparecen los grafitis eh, con los ojos. Eh, esto, ¿Hay una unidad específica de la policía local que, que esté funcionando y esté eh, pues, evitando esos grafitis en la ciudad o, o, o que haya comprobado el origen de los mismos? ¿Qué está ocurriendo? Hay una unidad de Urbanidad y Medio Ambiente que precisamente hace no más de un mes tuvimos una carta de, de ADIF y, y de Renfe felicitándonos a esta unidad por, por la labor que tuvo eh, por detener a, a personas que en este caso estaban causando destrozos en los vagones del tren por toda la provincia de Alicante. Eh, esta unidad, eh, desde que aparecieron esos ojos, está procediendo a la investigación y está poniendo todos sus medios a disposición de, eh, para intentar eh, hacerse con estas personas, que la verdad es que es un, es un acto que eh, nos ha sorprendido a todos los egipitanos de ver estos ojos, eh, que al parecer mmm, puede, puede ser que, que sea algo relacionado con algún juego de rol o con alguna historia de redes sociales y que esta unidad está trabajando ya para, en cuanto antes, eh, poder eh, localizar a, a, a la persona o a las personas que han podido pintar estos ojos y ponerlo a disposición de, de, del juez para que el juez proceda a sancionarlo como es debido con, con las normas que tiene a su disposición. Eso es lo que le iba a preguntar. Si esos ojos son, proceden de juegos de rol, como parece ser, y no de marcas, de grupos eh, de organizados para cometer eh, delitos de, de robos, eh, ¿a qué sanciones se enfrentan? Eh, si eh, algo comienza como un juego de rol y no como algo delictivo. Bueno, eh, aquí en este caso, como ya está la investigación en curso, eh, serán los peritos los que tengan que determinar ...el daño que se está haciendo sobre el patrimonio de, de público... ...y también sobre el patrimonio eh, privado... ...porque también se están pintando en fachadas de, de comunidades privadas... ...y por lo tanto eh, tendrán que determinar los, los peritos ...el daño que ha causado hacia este patrimonio... ...y luego ya tiene que ser el juez el que tenga que determinar... ...en función de, de, esa, de esa cuantificación de los daños... ...que determine las penas, pero que incluso puede conllevar también meses de penas de prisión... ...por lo tanto, es un delito contra el patrimonio público, contra el patrimonio también privado de las personas... ...y que puede conllevar también penas de prisión. Eh, ¿Penas de prisión en función de la gravedad del graffiti por los daños, la cuantía del daño patrimonial? La cuantía del daño que, que determinen los peritos que hagan esa cuantificación de esos daños porque si es de manera reiterada, y como estamos viendo en el caso de los ojos, que se está produciendo en varias eh, fachadas eh, de tanto dependencias públicas o de, del patrimonio público como de comunidades privadas, pues tendrá que determinar el valor de esos daños y, ya le digo, puede conllevar una multa, una sanción económica, el resarcir económicamente tanto a, a la Administración como a las comunidades de propietarios privadas por estos daños y también puede conllevar penas de prisión. Le digo, puede conllevar. Eso ya es eh, competencia del juez, el que tenga que determinar si merece la pena de prisión o no. Desde que está en funcionamiento esta unidad de medio ambiente, eh, ¿ustedes están notando una disminución de este tipo de delitos, de los grafitis? ¿Se hacían mucho, mucho más antes que ahora? Lo que sí que se ha conseguido con esta unidad es tener a, a unas personas especializadas eh, en todo este tipo de pintadas, eh, en tener eh, prácticamente localizadas a las personas que, que siguen realizando estas pintadas y que sobre todo poder tener acceso a la forma en que estas personas eh, pues, hacen estas pintadas y sobre todo. pues poder eh, en cuanto antes eh, poder ponerlos a disposición judicial. Eh, Elche es una ciudad muy grande... ...Elche tiene una extensión terri territorial... ...bastante importante... ...y estas modas, digamos, callejeras... ...pues al final Elche no es ajena... ...y cuando se producen... ...pues se producen en todas las ciudades... ...en Alicante, en Valencia, en Elche... ...y lo que hace la policía local... ...es poner una unidad especializada... ...para que estas personas... ...cuanto antes sean puestas a disposición judicial... ...y puedan... Eh, ...pagar con multa, con sanciones, eh, eh, estos actos incívicos. Ya que pueden ser los autores de otras ciudades. Pues Ramón Abad, es debido por, precisamente por la extensión del municipio... ...hay muchas unidades de la policía local, muchos frentes abiertos... ...para seguir manteniendo esta ciudad segura como lo es en la actualidad. Así que les agradecemos el trabajo que realiza la policía local y la efectividad... ...con el que lo realiza... ...gracias porque no hay tiempo para más... ...Ramón... ...muy bien, muchas gracias... ...101.4... tele Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...hemos llegado a las 10 en punto de la mañana... ...y antes... ...antes de hablar... ...del deporte con José Antonio González... ...vamos con la música... ...con uno de los momentos de un grupo mítico, Los Ángeles, de la década de los 60, que ya tiene un lugar destacado en la historia del pop español. 4 tele -Elch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las diez de la mañana, Damos la bienvenida a quienes nos puedan eh, ver a través de la señal de tele -Elch. La Glorieta. Este programa comenzó a las nueve de la mañana haciendo una entrevista a una de las responsables de la protectora de animales y plantas del Vais Vinalopó, Hoy hemos terminado con otra entrevista al concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad para hablar de los grafitis, eh, del trabajo de la policía local en la costa, la vigilancia y el control en esta unidad turística y, por supuesto, sobre las posibles restricciones que se puedan producir si continúa ese incremento de contagios entre la población más joven. También hemos repasado ese ritmo de vacunación que se acelera esta semana ya que comienza eh, a suministrarse la dosis. ...a los menores de 40 años... ...a las personas de 30 a 40 años... ...y nosotros ahora... Eh, ...como todos los lunes... ...vamos a abrir esa ventana... ...a la crónica deportiva con el Elche Club de Fútbol. Tenemos en los estudios de Teleelche Radio Marta, aunque ustedes no lo vean, a nuestro compañero José Antonio González. Muy buenos días José Antonio. Muy buenos días, Ros. Hoy hemos comenzado con la cámara congelada. Sí, no sí. aparece. Es algo extrañísimo. Yo sí, ¿eh? ¿Vienes? Sí, sí. <risa> aunque los espectadores de Teleelche no me vean, estoy ahí en el sí. micro azul, así que se ha quedado congelada la cámara. <risa> Bien, mientras esperamos a que lo solucionen, porque parece que están todas las cámaras congeladas, eh, vamos, vamos a hacer la radio. José Antonio, eh, hemos empezado la semana todos, todos con la ilusión de que España pueda pasar a la final en la Eurocopa y con ese héroe, Unai Simón, que se paró tantos penaltis y que sí. pudo jugar esta semifinal, pues eh, un portero que estuvo aquí en el Elche. Así es, Ross. ¿Tú, ¿Tú recuerdas su paso por él? Sí, ¿eh? sí, sí. Fue un paso muy breve, 19 días, si somos Vaya. exactos. <risa> Lo fichó el por entonces el director deportivo Jorge Cordero en el verano de 2018 cuando el equipo estaba preparándose para debutar de nuevo en segunda división porque hacía un par de meses acababa de, de ascender desde segunda división B y era el portero elegido por Jorge Cordero para ocupar y hacer competencia a José Juan en la portería del Elche. Y lo cierto es que Unai Simón, que pertenece al Athletic Club de Bilbao, duró solo... 19 días en tierras ilicitanas porque se produjo la cesión, pero en muy poquito tiempo el portero titular del Athletic, por aquel entonces que Parrizabalaga se marchó al Chelsea, el suplente, en este caso Iago Herrerín, se lesionó de gravedad, por lo que tampoco podía empezar la liga y lo que hizo el club Bilbao no fue de nuevo reclamar al, al jugador que estaba cedido en el Elche para empezar la temporada con el Atlético. Es un portero muy joven, de hecho todavía lo es porque tiene 22 años. Eh, su progresión en el fútbol está siendo meteórica. Lleva ya muchas convocatorias con la selección española. Ahora se ha convertido en el portero titular de Luis Enrique en este gran torneo como es la Eurocopa y ha demostrado tener mucha personalidad porque es cierto que ahora tiene el calificativo de héroe porque jugó un grandísimo partido contra Suiza en la semifine, en los cuartos de final fue totalmente determinante sobre todo en la tanda de penaltis y lo donde que paró sufrimos, dos. Lo que sufrimos. sí sí sí <risas> sufrimos muchísimo pero digo que tiene mucha personalidad porque en la eliminatoria de antes había cometido un error en ese partido contra Croacia y sin embargo en ese mismo partido ya después se repuso muy bien con dos tres intervenciones espectaculares así vale. que el Elche tiene representación en la selección en la... española claro también está Fabián Ruiz eh, eh. estuvo en el Elche Fabián ¿Ah, sí? Ruiz sí. pero no sale. Fabián eh, Rodríguez bueno, ha tenido momentos. Fabián Enrique le ha sacado. Ahora claro. sí, De todas suplente. formas tenemos a un Simón, pero quería preguntarte, ¿hemos tenido, ¿tenemos buen acierto a la hora de escoger a los porteros? Pues la verdad es que sí. En los últimos años el Elche ha tenido muy buenos porteros. Fíjate el que tenemos ahora, que es claro. Edgar Badía. Vamos, desde que llegó aquí... Eh, es uno de los mejores porteros, sí, sí, bueno, y, y le ha dado, pues fíjate, pieza fundamental en el ascenso a primera división, además. Es el único portero, y esto solo lo puede decir el Elche y Edgar Badía, que ha dejado su portería a cero en los cuatro partidos del playoff de ascenso a primera división. Fue pues la temporada anterior, ¿no? La del ascenso a primera no encajó ni un solo gol, ni el Elche ni Edgar Badía. Es decir, que, que tiene muchísimo mérito. Pero es que si nos remontamos más atrás, eh, Willy Caballero también, eh, el portero Zamora, el único Zamora en la historia del Elche, Manu Herrera, en la temporada del anterior ascenso a primera división. Es decir, que el Elche ha tenido muy, muy buenos porteros en, en estas últimas temporadas. Bien, pues Edgar Badía ya ha vuelto de vacaciones como el resto de la plantilla. Hoy tienes trabajo, José Antonio, mucho más que la pasada semana. ¿Qué tienes? ¿La pretemporada se ha iniciado con, con los mismos jugadores? ¿Tenemos alguna baja? ¿Han vuelto todos o eh, hay fichajes? Hmm fichaje no hay ninguno, no hay ni una sola cara nueva, Ros, Hay bajas, hay futbolistas que terminaron contrato la semana pasada, el club no ha informado sobre ello, pero entendemos que al terminarse el contrato no van a seguir eh, en el Elche. Es el caso, pues, eh, por ejemplo, de Víctor Rodríguez, de Fulu, que estos, estos dos sí que se han despedido a través de sus redes sociales. Después están todavía ahí pendientes Antonio Barragán, Dani Calvo, los que el club interesaba o podía interesar que continuasen en la entidad porque son jugadores que no suponen un alto coste económico y han rendido bien y han sido de los más utilizados por Fran Escribá en el tramo final de la temporada pasada. Pero los días pasan, el club no hace oficial ninguna renovación y ya dijo el director deportivo a principios de junio que el club estimaba necesarios fichajes entre 10 y 12 futbolistas. Ya no sabemos si con el paso de las semanas esta estimación inicial ha podido variar, pero sí, Ross, las vacaciones para la plantilla de leche ya se han terminado después de más de 40 días desde que se consiguiera la permanencia en Primera División y hoy arrancará pretemporada con las rutinarias pruebas médicas y físicas de cada verano, desde las 8 de la mañana está citada la plantilla de Fran Escribano en el Estadio Martínez Valero y esas eh, pruebas que han arrancado primero con las pruebas serológicas para descart descartar posibles positivos y después con los reconocimientos médicos y físicos a cada futbolista. Estas pruebas se van a llevar a cabo a caballo entre El Martínez Valero y la Universidad Miguel Hernández. En total, escriba que va a empezar la pretemporada con 29 jugadores y ninguna cara nueva. Estamos hablando de los 16 que tienen contrato en la primera plantilla, más los cuatro que regresan tras cesión, es decir, Ramón Folk, Manu Justo, Nacho Pastor y también el delantero Mourad, que estuvo cedido la pasada temporada en el Alcoyano. Con todos estos ya haríamos 20 y hay que sumar los nueve jugadores ...que llegan de la cantera... ...en el caso del licitano Luis Andreu... John Salinas, Johnny Álamo y Diego Brí y también jugadores incluso del División de Honor Juvenil, el portero Jesús López, el central José Ruiz el lateral zurdo de Palmas y el extremo Coque Pastor, es decir que 29 jugadores y ninguna cara nueva en cuanto a los fichajes que se están haciendo derrogar ¿Y las pruebas médicas que suelen tardar una jornada, dos, ¿Cuándo empiezan a entrenar? Pues en el caso de Leche se va a extender hasta mañana, mañana de nuevo pruebas médicas hay que tener en cuenta que la plantilla para A cumplir con el protocolo sanitario se va a repartir en varios grupos unos un día irán a la UMH otros al Estadio Martínez Valero y mañana pues se van a seguir llevando a cabo estas pruebas médicas el entrenamiento, el primer entrenamiento está previsto para el miércoles por la tarde en las instalaciones de Pinatar Arena hay que recordar que la pretemporada se va a llevar a cabo en las instalaciones de Pinatar Arena y también en, en la Gorfa, en... en San Pedro del Pinatar ¿Ahí? Sí. ¿Quién sí, sí, ha escogido eh, la, sí. Vega, la Vega Baja para, para la pretemporada? Muchos años ya yendo a Pinatar Arena, es un, ah, sí, ya, son unas instalaciones es. que conoce perfectamente el club, también Fran Escriba, y por eso se ha decidido hacer allí. Y al final, eh, todas estas semanas de preparación y de pretemporada, el único objetivo que tienen es llegar en buenas condiciones al primer partido de liga, que será el 14-15 de agosto, en el debut en la jornada 1, precisamente contra el Athletic Club de Bilbao, el equipo contra el que se acabó la temporada pasada. El Athletic va a ser nuestro rival. El Athletic Club de Bilbao, sí. Eh, ya hay calendario, entonces. Tenemos ya el calendario, el debut es contra el Athletic en ese fin de semana del 14-15 de agosto, una semana más tarde, la primera salida, el primer partido a domicilio será... Para visitar la casa del campeón de Liga, el Atlético de Madrid, visitará el Elche, el Wanda Metropolitano, y el conjunto de Fran Escriba, que va a terminar el mes de agosto contra el Sevilla en la Jornada 3 aquí en el Martínez Valero. Es decir, que el Elche tiene un inicio de calendario muy, muy exigente, con partidos contra el Atlético, el Atlético de Madrid y contra el Sevilla. Y por tercer año consecutivo, por tercera campaña consecutiva, va a terminar la liga el Elche en casa, en el Martínez Valero, en la jornada número 38 contra el Getafe. Así que el Elche ya sabe también el camino que va a tener que recorrer para conseguir la permanencia en Primera División. ¿Este calendario nos beneficia? Bueno, al final hay que jugar contra todos sí, eso, y es, a priori el inicio, por ejemplo, es muy exigente, pero de ahí a beneficiar o a perjudicar... Eh, mejor no. mejor eh, primero Hombre, los rivales para tener más tiempo, ¿no? Para... Sí, sí, claro. El hecho de terminar en casa pues, puede ser positivo. Ya lo vimos, por sí. ejemplo, la temporada pasada. Si te estás jugando la permanencia, que esperemos que no, que para ese momento el Eche ya tenga los deberes hechos, Pues va a poder contar el equipo licitano con el apoyo de su club no sé, no sé, Con la suerte que llevamos, que siempre nos hace sufrir en el último momento. Esto es en cuanto a la temporada ya en primera división. Esto es el arranque, el calendario, la temporada también. Ya han empezado con las pruebas físicas y tenemos ya rival del Festa de Elche. vuelve porque tuvimos el año pasado, nos quedamos sin ese torneo. Así es, Ros, llevábamos ya dos años, concretamente sin poder disfrutar de este prestigioso trofeo de verano uno de los que tiene más solera en el fútbol eh, nacional y no se había celebrado primero eh, porque en el verano de 2019 el césped del Martínez Valero no estaba en buenas condiciones y además el club estuvo esperando hasta el último momento a una respuesta del Athletic Club de Bilbao porque se cumplía el aniversario de la final de Copa de 1969 y al año siguiente, lógicamente en 2020 no se pudo llevar a cabo por culpa de la pandemia, así que regresa este verano, el próximo 7 de agosto, con su edición número 60 y el rival va a ser el Levante, por lo tanto vamos a tener derby autonómico este partido va a ser el que ponga el punto final a la pretemporada del Elche porque una semana más tarde ya arranca ya arrancará la liga en primera división. Hay que decir que el Levante es el que ganó la primera edición del torneo en 1960 en un triangular entre el Levante, el Hércules y el Elche y en total el Levante ha ganado tres ediciones por las 27 que suma el Elche. Así que se recupera una nueva edición de este trofeo Festa del para este verano. Pero este trofeo parece que, que sepa concordia, ¿no? Porque el Levante hizo también su papel a la hora de permitirnos la permanencia. Sí, bueno, pero no, tiene, no tiene nada no, que no, ver. No, no se ha buscado exactamente. No, no, yo creo que se ha buscado más la proximidad. Ya habíamos dicho en las semanas previas que Cristian Bragarni se estaba encargando personalmente de encontrar pues, un rival potente. Eh, al final se ha decidido que sea el Levante. Bueno, yo creo que es una buena piedra de toque porque... El Levante, que quizás no tenga el nombre de otros equipos, sí que es un conjunto que está ya sentado en primera división y va a ser un rival que le va a poner las cosas muy difíciles a Leche, va a ser una buena prueba de fuego. Vale, pues si no ha habido fichajes, eh, ¿qué ha pasado? Eh, no, si no hay fichajes, eh, si eh, han estado de vacaciones, ¿qué, ¿qué ha estado pasando en las instalaciones? ¿Cómo está el Estadio Martínez Valero? ¿Cómo está la afición? ¿Qué ha, qué ha ocurrido? Poder. Este mes, estas últimas semanas. Sí, sí de, de momento, Ros, seguimos a la espera de, de muchas cosas. ¿no? La semana pasada conocimos ya por fin el calendario. De momento el club sigue a la espera, por ejemplo, de presentar la campaña de abonos. Pero es que, según nos dicen desde la entidad, hasta que la Liga no haga oficial el protocolo a seguir, con la asistencia del público a los estadios, la campaña de abonos no se, no se va a presentar. Y eso que el tiempo ya empieza a echarse encima. Respecto mm. al mercado de fichajes... ...la información es muy escasa... ...en las últimas horas, en los últimos días... Eh, ...poco a poco se siguen sumando nombres... ...de posibles fichajes para el Elche... ...los últimos por ejemplo... ...el portero chileno Gabriel Arias... ...de 33 años que pertenece a Racing... ...acaba de disputar la Copa América... ...con la selección de Chile... ...al igual que su compatriota... ...el mediocentro de 27 años Eric Pulgar... ...son dos de los nombres que baraja... ...la dirección deportiva para... ...reforzar la plantilla del Elche... ...pero de momento... Movimientos oficiales ninguno, aunque todos esperamos que esta semana ya empiecen a llegar los nuevos fichajes, porque, como decimos, Plan Escriba inicia ya el trabajo con sus futbolistas y no hay ninguna cara nueva. Claro, si están todos ya de vuelta de vacaciones, supongo que hoy os dará ya todo, toda la información y ya en el Che en Punta podéis informar y esta noche en el Telemit, ¿no, José Antonio? Efectivamente, así será, Ros. Vamos a repasar los primeros detalles de esta pretemporada en clave Che Club de Fútbol que acaba de iniciarse y además en el apartado polideportivo y en Elche en Punta, concretamente en el tramo final del programa, hablaremos de balonmano con Joaquín Rocamora, el entrenador del Visitelche.com, el primer equipo femenino que en mayo consiguió una gesta deportiva sin precedentes en nuestra ciudad con esa conquista de la Copa de la Reina en Gran Canaria. Así que deporte no falta, aunque en las últimas semanas lo hemos pasado un poquito mal, sobre todo con el Eche porque las noticias llegan a cuentagotas. A partir de ahora ya verás cómo caerán. <risa> Muchísimas gracias, José Antonio, eh, por este repaso de la actualidad eh, para esta semana que comienza el trabajo en la plantilla del Elche Club de Fútbol. Muy bien, muchas gracias, Ros. Bien, pues después, eh, José Antonio, nos despedimos de él después de conocer cómo ha arrancado el Elche tras sus vacaciones. Vamos a seguir esta ronda de noticias, pero eso será en cuestión de segundos. Antes, publicidad. 101.4 Teleelch Radio Marca Por fin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 Pues nosotros continuamos con esta ronda de noticias y antes de hacer un repaso de la actualidad local y de las previsiones, vamos a dar la información del tiempo con Vicente Bordonado. El tiempo, en tele Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp del. Volverán a subir de nuevo, aunque continuará la sensación térmica de bochorno. No, buen día, hoy las temperaturas no se dispararán tanto como ayer, mañana volverán a subir de nuevo, aunque continuará la sensación térmica de bochorno. Ayer domingo, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telael, alcanzábamos los 33 grados, en el sur del Candel, en pedanías pegadas al parque natural de Londo, superábamos los 36 grados. Durante esta noche, abundante nubosidad de tipo bajo, niveles altos de humedad ambiental por encima del 90%, nos han dejado una noche verdaderamente tropical con temperaturas nocturnas y no han bajado de los 22 grados. A primeras horas de la mañana, abundante nubosidad de tipo bajo, en lo que resta de jornada, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. Viento flojo de componente marítima que va a frenar el ascenso de las temperaturas máximas que aquí en la ciudad ...van a rondar hoy los 30 grados... ...mañana martes entra el viento de poniente... ...hasta las horas centrales del día... ...por la tarde se activará el sistema de brisas... ...con vientos flojos de sureste... ...mañana vuelven a dispararse... ...las temperaturas máximas... ...que van a rondar los 35 grados... ...en una jornada con predominio... ...de cielos despejados... ...mínimas que bajarán durante esta próxima madrugada... ...por lo menos hasta los 22 grados... ...esta noche también será tropical... ...y a partir del miércoles... ...con la entrada de viento de componentes marítima y el retroceso de la masa de aire cálido bajarán las temperaturas el miércoles ya alcanzaremos los 30 grados a partir del jueves los 28 29 grados entre miércoles jueves abundante nubosidad sobre todo de tipo bajo 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues mientras esperamos a los responsables de los servicios informativos que nos den un repaso de la actualidad local para cerrar esta ronda de noticias, vamos a disfrutar de la música y del buen ritmo de Charango, Amparanoia y Muerto con Bendita Vida. De klem la duda. Hemos venido a equivocarnos, nunca lo is niet corazón. dat is niet zo. poema, quizás caminos para Nee, dat is niet zo. We hebben hiermee Los miedos, son muros que saltar. Cuando te duela al mundo, aquí puedes llorar. Llora. Bendita la vida, bendita la vida. Que la pena se vuelva canción, que el dolor siempre flore en el corazón. Bendita la vida, bendita la vida. Sabemos antes de we que este corazón loco dat no a niet niet meer kunnen? Weet je dat niet meer tempra's ballas de la tierra, todo aquello libre en tierra, un mundo triste corazón. Expresate, revelate, no compres su tiempo. No te das al silencio, no escojas su control, no no. Si te tiemblan las manos, oh, oh, oh. si te queman las dudas. Oh, oh, Hemos de niet hier equivocarnos Nunca lo olvides hebben niet hier moeten komen. Nee, we hebben niet hier moeten komen. Nee, we hebben niet hier moeten komen. Nee, we que niet hier moeten komen. Nee, Cuando het doel aan mundo aquí niet kan, lopen. bendita la vida, bendita la vida, que la pena se vuelva canción, de hand? Wat is er Este corazón loco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 Se buscan jóvenes optimistas, con creatividad y talento. Razón. UMH. En la Universidad Miguel Hernández te formarás y transformarás en lo que quieres ser. Este curso, más preparados que nunca. Ha llegado tu momento. Únete a la generación del futuro en UMH.es. ¿Listo para un nuevo viaje? En Peugeot Grupo Marcos sabemos que las mejores historias comienzan en un coche. Por eso te ofrecemos hasta 7500 euros de descuento y financiación especial en el modelo que elijas. Date prisa porque solo hasta el 16 de junio o fin de existencia. Si cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com o ven a Peugeot Grupo Marcos en el Che. La Glorieta. ...con Rosmar y Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las diez y media... ...y les contamos que esta misma tarde... ...a las ocho, la asociación que trabaja... ...por la dignidad y bienestar de las personas mayores... ...Advar y también la Asociación Autonómica... ...han convocado una concentración... ...en la Plaza de Baix... ...para exigir al gobierno valenciano... ...que acometa las obras urgentes y necesarias en el geriátrico de Altavix porque los mayores están sin aire acondicionado sin un jardín transitable sin una cocina eficiente y con camas, armarios o rotas entre otras muchas deficiencias es una nueva reivindicación que se suma a las denuncias que realizaron de una gestión deficiente durante la pandemia y que provocó, ya lo saben la intervención de la Consejería de Sanidad después de las quejas, protestas y el toque de atención del defensor del pueblo y esto queda también con investigaciones que iniciará la Fiscalía. Hoy hablamos con Esther Pascual, ella es una de las responsables de la Asociación por la Dignidad y el Bienestar de las Personas Mayores, ADVAR, que también eh, está presente en RECOVA, en la Asociación Autonómica. Esther Pascual, muy buenos días. Buenos días, Rosmarie. ¿Qué tal? Bueno, hemos intentado contextualizar lo que está ocurriendo en el geriatro de Altavix. Ya lo vimos durante la pandemia, pero ¿qué pasa ahora que ustedes han tenido que de nuevo salir a la calle para exigir obras como, por ejemplo, la instalación de aire acondicionado? ¿Cómo están nuestros mayores en esa residencia en concreto, que es pública, aunque de gestión privada? Pues no es tan bien, Rosmarie. Como, como justo en esta emisora que comentamos hace un mes, Les habíamos dado un plazo para prudencial para cometer esas obras. Eh, nosotros, como siempre decimos, nuestros jóvenes no son las quejas. Nos gustaría poder felicitarles, pero no podemos. Eh, les hemos dado este plazo y pues, estamos ya inmersos en una ola de calor que ayer pues, nos llevó a las temperaturas que todos vivimos. Mañana de nuevo hay temperaturas previstas de 40 grados. Y siguen sin aire. Eh, llevamos tres años reclamando que el sistema de climatización se arregle El año pasado, hace un año y medio, en primavera del año pasado, se volvió a insistir y, tristemente, hemos vuelto a llegar al verano y seguimos igual. Eh, Generalita prometió, como tú bien has explicado, al simple de breve es que iba a cometer todas estas reformas y nos siguen pidiendo plazos. Y ya no hay plazos. Ya no hay plazos. Porque la ley de contratos del sector público y toda la normativa que rige las administraciones públicas permite procedimientos de urgencia y más en cuestiones de salud, de la salud de nuestros mayores que no pueden estar así, no pueden. O sea, si ya de por sí las personas demenciadas, que son la mayoría de las que en la residencia no un por eh, les cuesta tener apetito, les cuesta... Pues, imagínate con el calor, es que nos lo decían el otro día el personal sanitario de la residencia, con el calor todavía les cuesta más comer y beber, pero es que están vulnerándose derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a un trato digno, que no entendemos el porqué Mónica Oltra ha abandonado esta residencia, no entendemos el porqué Timo Okut, que también está por encima de ella, el presidente, mmm, a pesar de todo el ruido que estamos haciendo, mmm, sigue sin dar un golpe sobre la mesa y decir, que acabó esto que está pasando en Elche? Eh, eh, por eso invitamos a todos los ilicitanos e ilicitanos a que hoy vengan a la plaza de Bay. sabemos que el pueblo de Elche, bueno, y de cualquier otro pueblo o ciudad eh, colindante que quiera venir, Sabemos que la gente tiene muchos valores, que el tema de los ancianos, de las personas en residencia es un tema muy sensible y estamos seguros de que, de que la gente va a venir y nos va a ayudar a, a protestar para que esto llegue a Valencia. De eso vamos a hablar ahora, de los apoyos que habéis recibido, porque estás comentando el calor, 40 grados que vamos, las previsiones, 38 que se alcanzó ayer o 37, no recuerdo la máxima que ha dado Gordonado, pero... ¿Cuál es la situación, el calor que, que, que está dejando a los ancianos de Altavix? Porque has comentado eh, falta de apetito, pero hay otras patologías uh -huh. que están vinculadas sí, al calor. ¿En qué situación están estos ancianos? Pues eh, la situación está muy mal. Es muy triste que siempre que hablo contigo eh, siempre se aparecen este tipo de cosas. Tuvimos que ir a la Fiscalía el juez el miércoles pasado, perdón, a denunciar de nuevo todo esto. Además de, de, de, pues de la falta de apetito, hay muchas personas con úlceras. Eh, las úlceras empeoran con el sudor. Hay mayores, de hecho en concreto, porque además de las zonas comunes de habitación es donde no funciona. Y hay mayores, que en concreto hay una habitación que las dos personas llevan oxígeno. La máquina del oxígeno es de valor también de por sí, porque es un aparato eléctrico. Y... Estas personas tienen ultras en las piernas porque en esa habitación no funciona el aire, acentuadas por ese calor. Eh, la semana pasada una enfermera se puso a llorar porque es que además del problema del calor, pues, además tres enfermeras se han marchado. Nosotros en las reivindicaciones históricas que hacemos, no hay equiparación de los salarios en, la, en, en los centros de salud y hospitales con el mismo personal en residencia. ¿Qué ocurre cuando estas, estas, estos profesionales encuentran un trabajo en un hospital o un centro de salud se marchan, claro, cobran más, tienen mejores condiciones, que los trabajadores tampoco tienen condiciones, porque tienen que estar atendiendo a las personas con ese calor también. Claro, son muy vacacionales, de hecho, tres de las que se van, yo creo que es de las mejores que tenemos, estamos profundamente mmm, consternados porque no sabemos qué vamos a hacer este verano, o sea, yo hace tres semanas le mandé un correo a la empresa cuando ya habían preavisado estas enfermeras y les dije, por favor, poneros a buscar. Y nos dicen que no encuentran. O sea, estamos con tres enfermeras menos en la residencia de Altavis. Esto es muy grave, Rosmario. O sea, la semana pasada una enfermera, porque por la mañana tiene que haber dos por ciego, estalló llorando. O sea, se puso a llorar y se derrumbó. Porque no puede. O sea, tiene que curar unas úlceras que llevan un tiempo considerable. 25 minutos. Bueno, cualquier enfermera que nos esté oyendo sabe que hay úlceras muy delicadas. Imagínate eso, acentuado con el calor. Imagínate sin otra compañera que te pueda apoyar en el turno de mañana, que es cuando se realizan esas, esas curas. Estamos muy mal en Alcávez y, como tú bien has dicho, el aire acondicionado no es el único problema. No, no es el único problema. Esther, eh, sí. recuerdo que había sí. una partida, sí que hay una partida. Dices, Mónica Oltra, ¿por qué ha abandonado esta residencia? Uh -huh. eh, la consellería consignó una partida presupuestaria precisamente para estas obras de algo más de medio millón de euros. Sí. Eh, eh, pueden 640.000 euros... 640 euros... ...si hay consignación... ...hay, inter, hay voluntad... Eh, ...por llevar a cabo estas obras... ...pues yo pensaba que había voluntad... ...pero no la hay... ...no la hay Rosmari... ...porque de hecho... Entre, entre los, entre, o sea, ...esos 640.000 euros... ...estaban divididos en 40.000... ...para eso se comprometieron... Nos, ...se comprometieron a eso en noviembre... ...en una reunión que mantuvimos... ...con Generalista Telemática... Nos lo comunicaron a nosotros y a continuación al fin. 40.000 euros se debían completar ese gasto en, durante el 2020. Y en el 2021, 600.000. los 40.000 del 2020, tampoco se han ejecutado. O sea, se, se limitaron a llevar un par de puertas, que es increíble, pero están todavía allí sin colocar, porque hay eh, zonas donde las puertas no tienen cerraduras ni pueden cerrarse vulnerándose así la, la legislación que dice que Si una persona está sin asedada en un baño, no puede entrar cualquier otra. ¿Vale? Pues eso está marcado así por la legislación en, en, en residencia. Pues esas puertas están sin colocar, osmar. De hecho, hace poco los trabajadores dijeron, vamos a cambiar la habitaciones porque aquí no viene nadie de Generalitat a ponerla Y van a caer encima de alguien. Esto es un riesgo para ellos. Y ahí están las puertas muertas de risa. Dos puertas, osmar. ¿Qué voluntad hay? ¿Qué voluntad? Mariano Valera sabe de esto, se lo ha dicho también ¿eh? el concejal de del que eh, nos consta que ha, que ha, que ha contactado con, con el director de infraestructura, diciéndole, mira, no puede ser, no puede ser, y está igual, qué voluntad hay, unos papeles hay donde está consignado un dinero, pero si no nos ponemos a realizarlo, ¿de qué nos sirve? Por eso es la concentración de esta tarde, sí. porque... Es que están muertos en vida, es que lo que no puede ser es que no tengan las condiciones que merece una persona. Porque lo que hay en Altavi son personas que merecen que sus años de vida, todos los que los queden, sean dignos, adecuados. Y la residencia de Altavi tiene que ser un espacio de vida y de salud, no de enfermedad y de sufrimiento. Ustedes convocaron esta concentración el jueves eh, y el viernes hubo respuesta por parte del alcalde. Dice que escribió una carta exigiendo... No sé a qué responsable de consellería, no recuerdo ahora en estos momentos, pero ¿ustedes son conscientes de la respuesta que ha dado el alcalde a sus, a, a sus reivindicaciones? Sí, sí, la semana pasada hablé con, con el alcalde, con Carlos González. Eh, bueno, es que hicimos una llamada desesperada a, a todos, o sea, a todo el ayuntamiento, a todos los que tienen competencia, como es el alcalde, como es Puri Vives, por ser concejala de mayores, como es Esther Díez, que no olvidemos que tenemos una concejala de compromiso, que son los que tienen la llave para empezar esas reformas en Valencia. Eh, también a María Lagariana, por supuesto, porque es la de sanidad y porque hay problemas muy graves de sanidad allí. Eh, y bueno, y luego no es competencia directa en realidad de la María que es sinceramente siempre incondicional. Y a María José Martínez, que aunque está de educación, por, por sus antecedentes que tuvo en ...el bienestar social también siempre nos ayuda. Hicimos un llamamiento mas, masivo a todos... ...porque ya no sabemos qué puerta llamar Mari. ...y es verdad que el alcalde muy amablemente nos contestó... ...que iba, que iba a volver a reclamar a Valencia... ...en concreto él, eh, a, a quien ha escrito es al secretario autonómico... ...el que está por encima del director general de infraestructuras ...que es el, a quien compete a iniciar esas obras... ...es alguien que está por encima de él... ¿No ...puedo explicarlo de alguna manera... Y la última noticia que tengo me dijo que me, que me diría si había alguna respuesta y de momento mi teléfono no ha sonado. Pero sí, estamos agradecidos al ayuntamiento, no son competentes, pero queremos que, que sean firmes y queremos que, que si no hay respuesta que sigan insistiendo porque es que no se nos ocurre otra forma. O sea, no debería ser necesaria toda esta insistencia, ni por parte nuestra ni por parte del ayuntamiento, porque la responsabilidad es de quien es y es de consellería. Y deberían hacerlo sin, sin exigencia de responsabilidad política, porque cada uno en nuestro trabajo yo creo que sabemos lo que tenemos que hacer, nadie nos lo tiene que decir. al menos cuando se trata de cosas tan graves. Pero parece que con esta consellería no, no funciona así. Y es muy triste, pues pero pues es este, la realidad. Has también. comentado que has tocado las puertas de los políticos, no ha habido respuesta de los que tienen competencia, lamentablemente, todavía. Habéis tocado también la puerta de los juzgados. Habéis presentado denuncias. ¿Qué hay sobre la justicia? Sabemos que es lenta, pero ¿ha habido alguna actuación? ¿El fiscal ha tomado cartas en el asunto? ¿Ha pedido, ha exigido al equipo de gobierno alguna medida? Sí, sí, sí. Que hay fiscales, hay varios fiscales implicados porque hay una parte civil y una parte penal en la fiscalía del área de Elche. Ya también hay ...una jueza que está sobre este tema... ...también sabemos que han enviado oficios... ...a las dos consellerías a la de Sanidad y Políticas Inclusivas... ...y de momento pues... ...no podemos decir nada más porque está todo bajo investigación judicial... ...esperamos que aunque sea lenta... ...que nos consta que así es... Eh, ...al final se haga justicia... ...por el pasado, por lo que ocurrió... ...porque también presentamos... ...durante la primera y tercera ola de denuncias por lo que pasó, por, por aquellas personas que fallecieron en condiciones que no fueron adecuadas, porque creemos que no se hizo lo que se, debe, se podía haber hecho desde esas consellerías y también por el futuro, porque esas solas han pasado, el, el momento de vacunación es alto, pero estos mayores no están bien. Entonces, por un pasado y por un futuro mejor, porque todos podemos ir a una residencia, porque nadie sabemos si vamos a necesitar ese recurso, Y porque es lo menos que podemos hacer por nuestros mayores, seguir luchando por ellos. Y pues, confiamos en la justicia. Ahora han tacado la puerta de la ciudadanía con esta concentración. ¿Cómo la han organizado? Porque tenemos el tema de la pandemia. Pues eh, se ha comunicado a la subdelegación del Gobierno. Eh, ni siquiera mm, ha sido necesario el plazo preceptivo de diez días. Porque si es por un motivo de urgencia, eh, con 24 horas sobra. Muy agradecidos también a la subdelegación de del Gobierno que ha valorado positivamente esa urgencia por la salud de nuestros mayores y por estas olas de calor en las que estamos. Eh, por supuesto, vamos a cumplir todas las medidas sanitarias y, y de prevención de, del COVID que dispone la legislación. Aconsejamos, por favor, y, e instamos a las personas que van a venir a que lo hagan con mascarilla, eh, a que intentemos guardar la distancia de seguridad. Que seamos prudentes, es una concentración pacífica. Eh, esperamos que venga mucha gente para que, para que ese clamor llegue de verdad a Valencia, que, no, que vea que de verdad el pueblo valenciano, el pueblo ilicitano, cualquier persona sensibilizada con la causa, eh, no nos va a quedar de brazos cruzados eh, cuando se trata de, de derechos tan, tan graves que, que están siendo menoscabados. Y, ...y estamos seguros seguro de que la gente va, va a ser responsable y no va a haber ningún incidente... ...y todas formas desde la coordinadora y desde la asociación pues velaremos... ...y, y trataremos de que, de que todo se desarrolle bien. Pues en una situación como esta que has descrito de nuevo, eh, que nos, nos hiere eh, profundamente... Agradezco a haberte entrevistado la pasada semana para decir que no estáis solos, que las, eh, los institutos como el en Sempere llevan a cabo actividades como escribir cartas de apoyo para que a nuestros mayores en residencias, para que alivien un poco esa soledad en sus encierros por la pandemia, por las restricciones y también con la música, con proyectos musicales. No estáis solos, Esther Pascual. Y hoy sí, no, no, hoy hoy reclamáis a la ciudadanía apoyo, apoyo, porque necesitáis que esas obras, de una vez por todas, se acometan y que no haya más demora en los plazos. Gracias, Esther Pascual, y suerte. Estaremos con gracias vosotras. A ti. Muchas gracias. ¿Estás pensando en renovar tu sofá?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 Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Skei Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En el Tesor Josef Alcorta 41.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 Reitalia. La Glorieta con Rosmarie Alonso. Son las 10 y 46 minutos de la mañana y cerramos ya esa ronda de noticias después de la crónica deportiva, la meteorológica y esa concentración de las 8 que va a tener lugar esta tarde en la plaza de Bais para reivindicar esas obras urgentes que se piden en la residencia de Alcadix. Pues vamos a cerrar esta ronda de noticias con. Hoy tenemos. Eh, pleno. con Salvador Campello, muy buenos días. Salva. Ahora que te hablo de pleno, porque está el final de julio. No, puede que toque antes. Bueno, que toque hay un pleno sí, extraordinario por ahí pululando que el alcalde estará obligado a convocar. Eh, de, de ello ya informó Ana López con Marga García el pasado viernes. Decimos pleno porque también Salva no ha bajado solo, ha bajado con Ana López. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Ros. Además has bajado porque tú llevas el tema del COVID, por lo que he escuchado a Salva que tenemos que hablar de la incidencia del COVID porque mañana tenemos la actualización de los datos por municipios. ¿Tenemos algo que, que debamos saber sobre esa incidencia? Pues precisamente hoy empieza la vacunación para el grupo de 39 a 30 años, eh, más de 33.000 licitanos están llamados a los diferentes puntos de vacunación. Esta semana se pretende administrar 20.000 dosis, por lo que a finales de semana eh, habremos alcanzado la cifra de 210.000 dosis acumuladas. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que la incidencia ha subido y mucho debido pues, bueno, a este fin de las limitaciones, de las restricciones y también a ese megabrote originado en Mallorca, eh, lo que ha hecho pues, eh, que todos los indicadores estén al alza. 54 positivos se notificaron entre el lunes y el miércoles y la incidencia se sitúa cerca de los 80 casos. Eh, desde el Gobierno Valenciano han advertido. Que no les va a temblar el pulso a dar marcha atrás a algunas limitaciones si la situación se descontrola. Así que bueno, pues llamamos a la prudencia y a la responsabilidad. Dar marcha atrás eso significa restricciones en la hostelería, en el ocio nocturno, Efectivamente. pero hay una buena noticia y es que los ingresos hospitalarios no son eh, casi son inexistentes, apenas hay. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en los hospitales? Bueno, pues continúa un paciente ingresado, es uno de los de 18 años que viajó a Mallorca el pasado día, bueno, ingresó el pasado día 24 de junio, continúa en la UCI, pero bueno, eh, desde el hospital informaron que se encontraba fuera de peligro y encontramos dos personas más ingresadas en planta en el hospital general. Esto es en cuanto al COVID, pero hoy lunes eh, tenemos que hablar de incidencias en eh, fin de semana en las playas, de sucesos. ¿Hay algo destacado, Salva? Pues eh, de momento lo más destacado es que una operación de la Policía Nacional que aquí en Elche se ha detenido a dos personas de 48 y 49 años por unos delitos de robo con fuerza en algunos establecimientos. Atención porque el modus operandi era muy parecido. Se han esclarecido varios hechos que han ocurrido en el municipio, robaban a mediodía, porque se daban cuenta que esos establecimientos eh, tenían jornada partida y en la hora o dos horas en lo que los empleados iban a comer no ponían alarma, simplemente pues, cerraban la puerta principal con llave y no bajaban la persiana. Se dieron cuenta estos ladrones después pues, de observar durante varios días estos eh, establecimientos y finalmente eh, robaban en ellos forzando la cerradura en total se calcula que hasta 10.000 euros podían haber robado. Se hizo un registro por parte de la Policía Nacional en su domicilio ...y se encontró parte de ese botín que se lleva ante las cajas registradoras... ...y ya han pasado a disposición judicial. De todas formas, hoy la atención está puesta, como bien has dicho al principio... ...de la ronda informativa, en esa concentración que va a tener lugar... ...a las 8 de la tarde en la Plaza de Baix, eh, en defensa de las residencias de mayores... ...y contra todos las carencias que está sufriendo ese geriátrico de Altavix... ...y atención porque una hora antes habrá otra manifestación, otra concentración en el mismo sitio... Por ese asesinato presuntamente homófobo que ocurrió este fin de semana en Galicia, las asociaciones LGTBI de toda España se han movilizado para hacer esta concentración en repulsa de cualquier tipo de violencia, y concretamente contra la violencia eh, contra el colectivo LGTBI. Y aunque en toda España sea a las 8 de la tarde, en Elche se ha adelantado a las 7, el Ayuntamiento eh, se ha coordinado con las asociaciones eh, tanto entendemos eh, diversa y Dimove para poder adelantarlo a las 7 y que así a las 8 se pueda seguir celebrando la del geriátrico de Altavix. Por cierto, eh, acabamos de conocer que todos los grupos políticos han sido invitados a ambas concentraciones que van a ser esa tarde. Así que preguntaremos si van a ir todos los grupos políticos a ambas concentraciones. Muy bien, lo remarcas por Vox, ¿no? Lo remarcamos por Vox exactamente porque... Que no irá tal y a la como, primera, evidentemente. Tal y como eh, con todo quien en, el, en este programa su portavoz no acudieron al Orgullo LGTBI e intentaron de hecho paralizar todas las celebraciones del Orgullo con una eh, denuncia en los juzgados para paralizar el izado de la bandera. Bueno, que no es izado de bandera porque son unas pancartas que ya el ayuntamiento lo hace a propósito, que sean unas pancartas en forma de lona uh -huh. con los colores del arco iris y no unas banderas para no tener ese problema que han tenido en, otras, eh, en otros ayuntamientos y otros municipios. En cualquier caso, veremos si acuden a esta manifestación contra la violencia y contra la violencia homófoba y eh, veremos si luego, si no acuden a esta, cómo llegan y cómo son recibidos en la Plaza de Baix cuando vayan a llegar a esta segunda concentración. Sí, que es la de la dignidad por las personas que están en residencias y la verdad es que es muy grave que a eh, temperaturas tan altas que hemos alcanzado este fin de semana no haya aire acondicionado en el geriátrico de Altavix salva y no es la única deficiencia, hay una larga lista. Ana, ¿qué previsiones tenemos para hoy? Eh, hoy ten, supongo que la agenda estará aplicada. Sí, efectivamente, el alcalde y el concejal de mantenimiento, así como el gerente de IWESDEL se van a presentar la renovación de las, de las construcciones del depósito de agua que se ha hecho en los depósitos de Carrus además de esa concentración que ya hemos comentado por la tarde. Pocas previsiones, pero mucha información que recoger. Pues muchas gracias, Ana López. Salva esta noche a las nueve y media en Telenit. Y Ana aquí con Manu García. Eh, a la una. Con sí. toda la información local. Efectivamente. Pues suerte, Ana. Muchas y, gracias. Y bienvenida a esta redacción. Muchas gracias. Bueno, desde aquí un saludo a Marga, que estará escuchándonos. Sí, en Marga estará en la playa. Qué bien, qué bien. Pues eh, gracias a los dos. Con, ello, con esto cerramos la ronda de noticias. No se vayan porque aún queda dos horas por delante a este programa La Glorieta. Y después a la una, con toda la información, llega Ana López y Manu García.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 la glorieta con rosmar y alonso y vamos a recordar ahora la música de ese grupo excéntrico que fue un referente del orgullo gay por los disfraces las letras pegadizas pero con mensaje que sacaron en la época de los 80 músicas pegadizas como esta. I said, young man, pick yourself off the ground I said, young man, cause you're in a new town There's no need to be unhappy Don't let there's a place you can go I said, young man, when you're short on your dough You can stay there, and I'm sure you will find Many ways to have a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 La, la, la. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolineras El Abierto todos los días del año Vamos a la playa ¡Sí! Vamos a bucear ¡Sí! Y vamos a navegar en un barco ¡Sí! Nivel de aceite bajo. ¡No!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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje La Glorieta, con Rosmar Alonso Hemos llegado a las 11 en punto de la mañana y antes de la siguiente entrevista recuerden que la glorieta continúa hasta finales del mes de julio hasta que venga Rosa Lucas de vacaciones, pues continúa hasta la 1 del mediodía son 4 horas por delante de lunes a viernes y luego ya retomaremos cuando regrese Rosa su programa Entre Amigos. Pues bien, eh, hemos llegado ya a las 11 en punto de la mañana y antes de la siguiente entrevista vamos a escuchar y disfrutar de la voz van de la cantante y actriz norteamericana Doris Day. You won't admit you love me. And so, how am I ever to know you always tell me. times I've asked you and then I ask you over again you only answer perhaps perhaps perhaps if you can't make your mind But if you don't, dear, confess And please don't tell me Don't tell me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 Pues pasan tres minutos de las 11 de la mañana... ...y les contamos que el hospital del Vinalopó... ...la pasada semana rindió homenaje... ...al paciente COVID que más tiempo permaneció ingresado... ...en estado crítico... ...es la historia de José Sánchez Camachón... ...nos interesa, tiene 58 años... ...y nos interesa su historia en estos momentos... ...en el que la incidencia del virus está subiendo... ...porque superar más de 80 días de ingreso en el hospital... ...y ganarle la batalla... Al coronavirus no solo es una historia de esperanza, sino también de advertencia para aquellos que piensan que son inmunes a este bicho, al COVID. José Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo buenos empezó días. su historia con el COVID? ¿Cuándo ¿Cómo? se contagió? ¿Cuándo se contagió? Pues bueno, pues, bueno pues aproximadamente fue aproximadamente el día once. Creemos que fue el día 11 de enero. Resulta que mi padre falleció. Y nada, y resulta que, que tuvimos que velar los días en casa. Porque llamemos al sanatorio, al carrus y al alyú y no habían salas para poderlo velarlo Entonces lo tuvimos que velar en casa. Dos días en el comedor como antiguamente, a cuerpo, a cuerpo presente. Y resulta que mi padre lo ingresemos una semana antes en el hospital, tuvo una lesión en la rodilla, y creemos que viene todo de ahí, del de hospital general, porque lo, quisi, lo querían operar, pero a ser muy mayor, pues lo mandaron a casa. Claro, duró una semanita. Pues en el tiempo que estuvo en casa, pues resulta que lo pillamos toda, toda la familia, mis madres, mis dos hermanas, Mis cuñados, mis sobrinas, resulta que, bueno, luego cogí también mi mujer, mis dos hijas y yo. Pero... Y todos salieron, salieron dentro de lo, del virus este mal, salieron bastante bien. En una semana se recuperaron, pero el, el, el, el virus se quedó conmigo, se quedó conmigo en mis pulmones. Y yo fui uno de los, de los últimos en manifestarlo, ¿no? Resulta que fuimos también al, a hacer salud de los depósitos del agua mi mujer y mi hija, y me hicieron un PCR, resultando que a mí me dio un falso negativo. Y a mi mujer y a mi hija le dio positivo. Claro, en eso, se llegó ya el, el día 23, que fue el sábado, y empezó a darme un poquito de fatiga, Pero no le di mucha importancia. Y nada, y pasemos el día, bueno, a la tarde, nos acostemos, pero al día siguiente, cuando me levanté, fui a ir al aseo y no podía respirar, no podía respirar, me vi que, que me asfixiaba, me asfixiaba y le dije a mi mujer que, que me hiciera el favor de llevarme al hospital porque no podía respirar. Resulta que bajé al parking eh, por mi propio pie, fatigado, subí al coche y de mi casa al hospital, ahí unos cinco minutos. Cuando llegué a urgencia del Vinalopó, mi mujer bajó del coche, deprisa, llamó a un cerrador, salió a una silla de ruedas, y ya resulta que ya no podía salir del coche. Me tuvieron que sacar el chico, me cogiste al cuello, y nada, y fue cogerme enciendora y enseguida me llego al mostrador y el mostrador directamente a los bosques. Ahí ya entró un grupo de, de médicos y empezaron ya a meterme a ponerme días, a ponerme la, la, mascarilla, la mascarilla de las más potentes que hay para poder eh, oxigenarme porque yo no podía respirar. Y nada, yo esperaba, pues digo, bueno, esto en, una, en un par de semanas me voy a casa. Pues no, me metieron en, directamente en los bolsos hasta el día siguiente. El día siguiente me subieron a, a planta y en planta pues, me miré aproximadamente pues, unos 24 o 25 días. Claro, eh, haciendo mi analíticas con el oxígeno, con un gotero, ahí en, en observación. Y llegó la doctora Yolanda y me dijo, eso fue miércoles, me dijo, el viernes te damos de alta. Y yo, pues, claro, como cualquier, cualquier paciente, pues me puse a leer ¿eh? claro, me voy a mi casa ya en, en tantos días aquí, pues, nada, estaba ya medio celebrando. Y resulta que el jueves, cuando me levanto, me llegaron allí los, eh, un, un auxiliar, me tomó la temperatura de, del cuerpo y resulta que vi unas décimas de fiebre. ¿eh? Lo vi salir de prisa, que eso me así un poquito en la duda. Y en eso que me llegaron allí la, el, la, la enfermera y la doctora diciéndome que, que me tenían que intubar. Ahí fue el día más duro de, de, lo, de, de todo el tiempo que estuve en el hospital. Diciendo, bueno, dije que si me podía despedir de mi mujer, porque me despedí de ella porque me decía que ella no iba a salir. Y me dijeron que sí, llamé por teléfono a mi mujer. Mi mujer también le pidió le de sorpresa y mudo. Y desde ahí, cuando ya me dijeron que me bajaban ya a la UCI, ya no, de ahí ya no me enteré. Ya me anestesieron, que no es como no lo, lo hicieron, porque no me enteré. Y al cabo de... Bueno, me, me, me, por cierto, me pusieron... Bueno, estuve 15 días en coma inducido. A 15 días de estar en el inducido, esos 15 días estuve unos de 3 a 4 días muy crítico, que los médicos de la UCI hablaron con mi familia y mi mujer, diciendo que si, si mis pulmones no racionaban, que no podían hacer nada. Ahí estuve luchando por, entre la vida y la muerte. Pues resulta que a los 4 días, 4 días, me, me que cambiaron La, la medicación, la, la suerte que mi pulmones empezaron a reaccionar. empezaron a funcionar, <coughs> perdón, empezaron a funcionar y ya me sacaron de, de, bueno, del bueno del coma inducido, y empecé yo ya, pues bueno ahí estuve yo bastante tiempo también muy muy sedado, que no me di cuenta de muchas cosas que además que me contaba mi mujer eh, me tocó también el cuadro nervioso eh, estuve pues se puede decir eh, estaba y no estaba en pocas palabras eh, porque todo lo que vía era no era real vía muchos alucinamientos vía cuerpos de pacientes dimensiones salir de las paredes estaba claro eh, y como el mi mujer le decía al médico y el, mi marido porque tiene que estar así y decía que que si no me se daban de, de de esa manera claro yo soy muy nervioso y, y no podía que no que no aguantaba en la cama claro en en esa situación que estaba triste, que, claro yo no no me daba cuenta de de la gravedad de, de la circunstancia y nada y claro ya salí con la ataquea con el tubo de la ataquea porque no podía respirar por sí mismo con las vías puestas ¿no? y me puse tan tan agresivo por la medicación que me estuvieron que tener amarrado porque dos veces que estuve suelto dos veces que me tiré de la cama y claro todo eso inconscientemente claro de estar de esa manera claro mi mujer me conoce de, claro ella se le extrañaba debemos de esas circunstancias entonces llegó a hablar con el médico eh, Antonio Antonio eh, ahora no me Antonio y le dijo que era lo más normal porque eh, en la situación que estaba yo lo suyo es que estuviese bastante sedado para poder estabilizarme y, y así estuve pues dos meses en, en la UCI dos meses en la UCI con mis delirios y eh, gracias a mi, mi, mi mujer y mis dos hermanas que en la UCI no me dejaron en, en, en los días que estuve en la UCI, que ellas sabrían lo mal que lo pasaron, porque esto no solo lo pasa al paciente, lo que están ahí alrededor tuyo es eso, ellos siguen pasan mal porque te ven eh, cómo evolucionas, Y la verdad que yo me llegué a un momento que me estanqué, que ni iba ni para adelante ni para atrás. No sé. Claro, esas circunstancias, esas circunstancias las viven ellos. Yo no las estaba viviendo claro. porque yo estaba cerrado y estaba, pues, como te digo, su, en, su en cuerpo, el disco. Su cuerpo estaba luchando por la vida y los médicos, haciendo lo posible para que no muriese. José Sánchez, es durísima su historia. El peor día cuando le dicen que lo intuban. Pasa en la UCI mucho tiempo, lo tienen que incluso atar en la cama, sedar, para no estar tan nervioso. Sus pulmones al final responden a una nueva medicación. Y cuando salió usted de la UCI, eh, ¿supo hablar? ¿supo caminar? Eh, ¿Cómo está? No, eh, yo estuve los últimos, las últimas tres semanas de la UCI, claro, estar por, por la tráquea no podía hablar. Estuve dos, dos semanas justamente sin hablar. Claro, me pusieron ya los, los tapones, me cosieron ya, que me, me quedé de estar, no poder vocalizar nada, de, de estar así a, a la media hora, volver a, que, que hasta me extrañé yo mi voz. Yo, como digo, empecé ya pues a nacionar poquito a poquito lo que yo era, con mi alucinamiento. Muchas veces le he preguntado a mi mujer si esto era verdad o era, era real o no era real. Porque la verdad que yo tuve mucho alucinamiento. Yo incluso a mi mujer, cuando empecé a hablar, no sabía cómo decírselo. Me puse hasta nervioso. Le dije que pasara que después se tomo a risa porque son cosas que te pasan. no Le dije que pasara al concesionario de la SEA que me había comprado un coche. Mi mujer se quedó así un poco, le dije que, que antes de ingresar me había comprado un coche. Tú fíjate los alucinamientos que pillas uno dentro de del hospital. Después, ya cuando ya empezó mi mujer a decirme, bueno, me daba la razón porque el médico le dijo que me daría la, que me daría la razón porque si no me cabreaba. Claro. Entonces, eh, claro. Eh, pues, eh, José, usted dice que el 11 de enero empezó todo cuando su padre falleció y fue ingresado. ¿Y cuándo, qué día fue el que salió del hospital? ¿Cuándo salió del hospital? El día que salí fue el día 27 de abril. Salí sin poder andar. Empecé como, como, como un niño. Lo, lo único que sabía era comer, que, que, que me tambaleaba mucho los pulsos, Pero justamente andar, andar, nada. Yo salí en silla de rueda. Estuve casi dos semanas sin poder andar. Después aquí en casa con un poquito, de, con el andador, que me, me trajeron de una tía mía. Y empecé por andar por el pasillo un poquito. Pero la masa muscular la perdí toda porque perdí 21 kilos de, de volumen. Eh, me quedé muy, muy delgado. Eh, el músculo no tenía nada. La verdad que yo me, me veía muy, muy mal, muy mal. Me diría que no, que no iba a poner, poder, poder pillar la forma... Física de antes que, por cierto, aún no la tengo, ¿no? Eso es lo que le iba a decir. Pues, ¿Cómo se está recuperando? ¿Aún no está recuperado al 100%? ¿Qué secuelas le han quedado? ¿O qué es lo que, que le es. cuesta más recuperar? Me cuesta más, pues, eh, la respiración es uno de los puntos más fuertes que me quedan. Porque tengo muy, muy poca capacidad de resistencia pulmonar. Eh, ando unos 150 o 200 metros, me canso mucho subo las carreras, me fatigo bastante, bastante, eh, pierdo el equilibrio, voy con el andador porque pierdo el equilibrio, me mareo bastante, también el brazo derecho no lo puedo subir al 100% hacia arriba, tengo dolores de espalda, eh, eh, me se duerme el dedo gordo del pie derecho, de la muñeca al codo me, también lo tengo dormido, que yo no sabía que este virus podía atacar tanto. Y la verdad que la secuela mmm, me deja muy, muy, como, como muy, muy pensativo de decir no voy a conseguir mi, mi, totalmente mi físico y mi resistencia. Lo que, mmm, claro, hablando con los médicos, médicos me han dado confianza que todo eso se puede recuperar. Entonces, claro, es que lo que me dijeron que esto no es una carrera de... De, de, de rapidez de resistencia. Esto hay que dejarlo poquito a poquito y que no me desesperen. Pues nada, eso es lo que estoy todo haciendo, bueno. intentando no desesperarme. Pues claro, yo quiero avanzar cada vez más. Hay algo, Pero, claro. hay algo que no entiendo en su historia. Eh, todo comenzó porque su padre falleció y ustedes lo velaron en casa. ¿Sabía usted que su padre tenía COVID? No lo sabíamos. Y resulta que... Mi padre, el día que murió, eh, yo, soy, yo soy peluquero, ¿no?, y, y me dijo a mi hermana, besa al papá y afeítalo. Yo a las 5 de la tarde fui a afeitarlo. Y me puse a afeitarlo y resulta que tenía eh, fatiga de respiratoria y con el sonido ese de mucha mocosidad. Y tenemos una chica que lo, que lo estaba cuidando, que la chica eh, le hicimos el, la prueba del, del PCR y ella dio dio positivo del COVID entonces claro a pillar lo que claro, todo el tiempo que estuvimos velando a mi padre claro caímos todos entonces yo creemos creemos que fue de ahí igual igual lo cogí en la peluquería pero eh, tenemos la sospecha que podría ser de de, de buen padre o de la chica no uh -huh. eh, José Sánchez eh, después de contar toda esta historia Ahora, cuando escucha las noticias de que los jóvenes se han ido a Mallorca, se han infectado, sí. se han contagiado, que la, po son, la mayoría son asintomáticos, sí. eh, que la incidencia está creciendo entre la población más jóvenes e incluso hay gente que todavía se piensa vacunarse, ¿usted qué les diría? Les diría, mira, el domingo, justamente el domingo, hablé con mi mujer de, de esa circunstancia, porque estaba viendo las noticias sobre... El, el día del orgullo ve y salió en la calle chueca sueca de, de Madrid y que la gente aboratada me se pusieron los pelos de puta viendo esa irresponsabilidad de los bueno son son jóvenes, yo igual lo habría hecho ¿no? cuando era joven pues también pero le diría que la verdad que ese virus no se ha ido y está ahí lo bueno que tienen los jóvenes es que se recuperan muy pronto y porque están más fuertes que nosotros ...pero como se cebe con uno... ...con uno... ...como se cebó conmigo... ...es raro que salgamos del ...salgamos eh, ileso de, de, esta, de, de este virus... ...y la verdad que cuando veo... ...estas... ...como las playas llenas y tal... Eh, ...yo... A mí, ...a mí me da mucha pena... ...¿qué quieres que te diga? ...una cosa... ...que le diga a mi mujer... ...ahora verás en septiembre el brote... ...que va a haber... ...con todo la Eurocopa... ...este verano, las vacaciones... El orgullo gay, eh, bueno, todo en general, esto es muy peligroso para la gente de, pie, de a pie, de no tener responsabilidad. Y teniendo responsabilidad, lo coges, pues, de esta manera, pues imagínate, lo que puede liarse. Gracias a la vacuna, ¿eh? Mm. Yo ya estoy vacunado de las dos dosis y, y dentro de lo que da me siento afortunado de estar vacunado, pero aún así, yo cuando salgo a la calle, que. Ahora ya no es obligatorio tener la mascarilla. Yo siempre salgo con la mascarilla. Yo, la mascarilla ya es parte de mí. Eh, ¿Los médicos le aconsejaron que se vacunara eh, incluso habiendo pasado el COVID? Eh, resulta que me llamaron, me mandaron un mensaje que, que el día, bueno, fue en junio, no sé si fue el día 6, que me vacunara. Pero claro, como hoy están tantas noticias en la tele y tal, que lo que estábamos con antivirus, que era tendríamos pues, tener secuelas con, el, con la vacuna y tal, yo llamé a mi médico de cabecera para pedir una opinión de, de esta circunstancia y me dijo que no había problema, que me podía vacunar tranquilamente, que si tuviese alguna duda cuando llegara a la IFA, que hay un médico allí de guardia que le preguntara también. Y, y hice, correcto, hice lo, lo que me dijo el médico. Yo llegué a la IFA Con mi mujer en mi silla de rueda y pregunté por el médico. y fui, preguntamos por, por la cifra que me había pasado y me dijo el médico que no había problema. Y yo cogí medio, que por cierto, sí, he tenido las secuelas de, de dolor del brazo y por el, al día siguiente, pues como una sensación como una gripe, dolor muscular, dolor de articulaciones, de ojo, pero al día siguiente ya me se fue todo el todo el dolor ese que tenía muscular. Y a la siguiente que fue, al mes siguiente, ahí sí que me atacó un poquito más fuerte, pero me duró un día. Pero me dolía más los, los ojos, el cuerpo, las, las articulaciones, pero al día siguiente me se fue, me se fue también. Y usted, eh, antes del COVID, ¿tenía alguna enfermedad? ¿Era una persona sana o tenía alguna patología o alguna enfermedad crónica? No, no, no, no, no he tenido nunca ninguna, bueno, no tengo ninguna enfermedad patológica, uh -huh. una persona normal de, de a pie. ¿Usted en qué trabaja? Eh, bueno, ¿en qué trabaja? Yo soy, soy peluquero. Ah, es verdad, es, peluque, es peluquero y nunca había ¿Sabes? tenido, nunca había estado de baja en su trabajo. Pues si te digo la verdad, soy autónomo y mira que me he fracturado los dedos, que me lo han escayolado y he seguido trabajando. Incluso me callaron un día un, un, hace siete, ocho años, por hacerme un elguince de segundo grado, cayó la, y estuve trabajando, nunca me, me da de baja. Mm. Este virus sí que ha, este, este virus sí que ha podido conmigo. Me ha podido mm. conmigo porque mm. no puedo estar de pie mucho tiempo, mm. por, por mi resistencia pulmonar, me canso enseguida. Y este sí que me ha, sí ha podido. Y un autónomo, cuando le pasa lo que a usted ahora eh, está cubierto por la seguridad social, tiene pensión, ¿qué, ¿qué va a pasar con su vida? Sí, no, por ahora, por ahora yo tengo mi baja, me están cubriendo. Eh, la gran suerte que yo no... Eso mm, lo dudaba porque me, de, me decían que, que a partir de los dos meses el autónomo no lo dejaba de pagar pero seguía cotizando, que no me lo creía. Y a los dos meses, cuando ya pasé los primeros dos meses, lo vi en, en mi cuenta bancaria, que no se cobraba el autónomo. Y yo estoy cobrando por la Seguridad Social, más aparte el autónomo no se lo cobra. Claro. estuve hablando con mi, con mi asesora y me dice, mira, por lo menos en los, los enfermos de COVID estamos cubiertos en ese... ...en, es, en esas circunstancias... ...algo protegidos... ...y usted sí. eh, ha, ha dicho que de toda su familia... ...fue el que peor llevó esta enfermedad... ...los demás, su familia, su mujer, sus hijos... ...están ya curados... ...o les ha quedado alguna secuela... ...bueno, mi mujer... ...lo que es el gusto del, de los sabores... ...lo tiene un poquito aún... ...le, le falta, le falta... Eh, ...mi cuñado... ...por parte de mi hermana la pequeña... Eh, se fatiga bastante. Ha perdido mucho pelo que nos ataca también al pelo. Al, al, ha perdido bastante pelo, mi mujer también ha perdido mucho pelo, yo he perdido bastante. Eh, por parte ya de mi otra hermana y mi cuñado, se es, es, ha estabilizado bien, bien, bien. Mis dos hijas, bastante bien, que no han tenido ninguna secuela. Y mis sobrinas, igual. El único así que queda es mi mujer, mi cuñado y, por supuesto, yo. Yo, el que más. Vaya. Pues José Sánchez, su historia era importante contarla en estos momentos porque como hemos dicho, se puede, se puede salir de esta a pesar de la gravedad, pero también hay que advertir a quienes nos estén escuchando que esto va con todos. Nadie es inmune a este bicho. Muchas gracias, José Sánchez Camachón, por recordar algo que supongo que quiere desterrar, olvidar para siempre. Sí, de verdad. Sí, de verdad, que es una cosa que que siempre, bueno, lo voy a tener ahí y las emociones no me se pasan. ¿no? Uf, eh, el otro día cuando me hicieron el homenaje me hicieron saltar las lágrimas porque se vienen todos los, los, los fantasmas del pasado del, de, los dos, de los tres meses desde que estuve en el hospital, que es un, un recuerdo muy amargo. Y espero que, que la gente haga caso a este virus y que vaya protegiéndose porque que se vacune y a ver si erradicamos este virus porque... Este virus está haciendo mucho daño a las familias y a las personas que lo pasan. Y espero que esto... Ay, perdona, uno... perdona, perdona, pensaba que ya habías terminado. Y espero que esto... No, no. no dime, dime, José Sánchez. Y espero que no, esto... No, que nada, espero que, que esto se acabe ya porque esto es una pesadilla. Pues nada, gracias a vosotros por, por dedicarme unos minutos y, y siempre estaré muy agradecido al Hospital Vinalopó y a los profesionales que hay allí, que conmigo se han portado buah, eh, exageradamente bien. Exageradamente bien. Muchísimas gracias por atenderme. Nada, que esperemos que esto se pase muy pronto. Pues agradecimiento también a esos ángeles que han estado cuidándole a usted en el Hospital Vinalopó. Gracias. Pues sí, ver, pues, gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí Gracias. nos despedimos de José Sánchez Camacho. Hasta luego, que vaya todo muy bien. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Espíritus inquietos, inconformistas, amantes de la innovación, la UMH os espera. En la Universidad Miguel Hernández te formarás y transformarás en lo que quieres ser. Este curso, más preparadas que nunca, ha llegado tu momento. Únete a la generación del futuro en umh.es Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las once y media de la mañana... ...y antes de la entrevista a José Sánchez... ...hemos escuchado la voz de Doris Day... ...pues ahora vamos a disfrutar de otra voz... ...de otra cantante y actriz... ...que saltó a la fama algo más tarde que Doris Day... ...fue Diana Ross, primero con la Supreme... ...y luego en solitario, convirtiéndose en la artista... ...con mayores ventas... ...tras 60 años de carrera musical pues nos deja éxitos como este.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 ¡Vuelve el héroe del verano! Aquapar Ciudad Quesada! ¡Toboganes! ¡Río Yucatán! ¡Alfombra mágica! ¡Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-Covid! Ciudad Quesada! compra ya tu entrada anticipada en aquaparrojales.es! Aquapar Ciudad Quesada! ¡El héroe del verano!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 11 y 35 minutos de la mañana y seguimos avanzando en el programa La Glorieta, lo hacemos ahora con otro grupo musical. En esta ocasión este grupo salió de la movida madrileña, fue el grupo Los Secretos, que sigue a nuestro lado. Un árbol he plantado, fruto ha dado, y desde hoy algo he empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar. Vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero Al son de acordes, aan inventados, ayúdame, y te habré ayudado. Hij heeft soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. En otra vida, en otro. 1.4 Teleelch Radio Marca Vuelve el héroe del verano Aquapar Ciudad Quesada Toboganes Río Yucatán Alfombra Mágica Todo preparado para ti Y con todas las medidas anticovid. Aquapar Ciudad Quesada contra ya tu entrada anticipada en Acuapar Aquapar Ciudad Quesada El héroe del verano ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones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 ...con Rosmar y Alonso... ...seguimos disfrutando de la buena música... ...como la que nos trae Sole Jiménez... Eh, ...y nos recuerda a esa cantante jovencita Cecilia... ...que falleció en un accidente de tráfico... ...en la década de los 70... ...amor de medianoche... Me has mirado como quien mira al mar Como un lujo que debes conservar Yo no quiero ser tu sombra en un rincón La muñeca que no tiene opinión Cuando ruede el silencio mi ven mis ojos con amor que al fin no es más que amor yo no soy lámpara o vela pecador en hundete que baila tu vino Aan de mediaanloos, ja, oi, vos, quier, a grip, tu, puerta, y déjame dame, volar, volar Ik dejar lo que me ik heb y no mira atrás. Te regalo las horas que viví entre cuatro paredes dat ik heb Quédate con mis recuerdos. Yo me voel aún más lejos. Veel lejos estoy. Adios, a vos de medianoche. ay mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame.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 Jardines para vivirlos. Motosierra eléctrica 69,95 euros. Soplador, aspirador y triturador de hojas 39.95. Carro portamangueras 31.50. Programador riego 17.95. Insecticidas y herbicidas contra insectos. Accesorios camping, pulverizadores, desbrozadores, motoazadas, corta césped, iluminación solar y eléctrica para jardín. Ferroque y la Llave. Nuevo acceso por Contección Arenal 176. Con parking para clientes y ferretería la llave.com.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 Ya puedes volver a disfrutar del mítico Águila Bar Conrado del Campo, con nueva imagen, una transformación total pensada para el deleite de todos los sentidos y conservando el sabor de siempre. Águila Bar Conrado del Campo, tu casa, la de siempre, desde 1968, Águila Bar, donde empezó todo.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 Con Alonso. Son las 11 y 48 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta. Antes de la siguiente entrevista vamos a seguir disfrutando de la música. En esta ocasión nos vamos a tomar tequila con Beli Basarte. Me vuelvo a quedar solita en el bar porque estoy tomando tequila, limón para ti, la salpa al mar. Me vuelvo a quedar solita en el bar porque estoy tomando tequila, limón para ti, la laza al mar. No siento ni pena, penita pena. O tumbada, recuerdo nada, desde ahora llama a la mamá, o no me llames más. Muérdeme el carmín, vuélveme a mentir, di que no te por ti. Me vuelvo a quedar solita en el bar porque estoy tomando tequila, timón para ti, la salpa al mar. Me vuelvo a quedar solita en el bar porque estoy tomando tequila, timón para ti, la salpa al mar. Por las nubes camino como un castigo. Disturas y mi mexicano miro Tarantino. Violencia y apasionada. ¿Qué envidio? Que envidio, vuelveme a dormir. Vuelveme a mentir y que matarías por mí. Me vuelvo a quedar solita en el bar. Ik tomando tequila, limón para ti, de zee van me vuelvo a quedar zee de zee van de zee van de de sal palmar tomando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 La, la, la, la, Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras El, todo lo que necesitas todos los días del año. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ...quedan 7 minutos para llegar a las 12 en punto del mediodía... ...y nosotros continuamos aquí en Teleelch, en Radio Marca... ...en el 101.4, en este programa La Glorieta... ...que como saben ustedes, ha comenzado el verano... ...y por las vacaciones de Rosa Lucas, no hay entre amigos... ...y por tanto La Glorieta pues extiende mucho más allá... ...dura 4 horas y estaremos con ustedes hasta finales del mes de julio... ...hasta la 1 del mediodía, por tal motivo... Recuerden que leeremos las ofertas de empleo que siempre colgamos y están actualizadas minuto a minuto en nuestra web teleelch.es sobre la 1 menos 10 de la mañana. Son muchas las ofertas de empleo que están eh, colgadas en la web Quedaremos a conocer eh, con los teléfonos, así que prepárense a la 1 menos 10 de la mañana. Y solo advertirles que si quieren dejar una demanda o una oferta de empleo, en nuestra web pueden hacerlo llamando a este contestador automático, el nuestro, al 96 606 35. Todas las ofertas se actualizarán de lunes a viernes en la web y también se leerán aquí, a la 1 menos 10 de la mañana. Y antes de la siguiente entrevista, vamos con más música. Vamos ahora a disfrutar, por ejemplo, de la música del adalón Yes, Gaspin. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ta fenêtre au jour, laisse entrer chez toi le gai soleil, Et dit alie alie alie alie bonjour. Cueille la fleur la plus belle, chante une chanson nouvelle. Et va-t'en courir sur les chemins qui sont de la nature, les lignes de la main. Prends un bain dans la rivière, sèche-toi dans la clairière, et ne laisse pas ton derrière sur les orties familières. Dis-toi que le temps c'est court, qu'il faut penser à l'amour. Laisse entrer chez toi le gai soleil, et bonjour.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 Llovia, era verano, yo descubría el amor Entre dos horizontes dormía el mar menor Guardo en la guantera la puesta de sol de la perdiguera Sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas en beber tu brisa en tu orilla, a despertar. En casa, somos soli sal. Yo crecí mirando al mar. Somos soli sal por ti. Y aunque me quede sin voz, te entregaré mi corazón. Somos sol y sal. Hasta la raíz. Sé que estoy en deuda, que he roto milenio's de pureza, que algunos días aún te cuesta respirar. Marineros y labregos, ah. científicos y consejeros, el presente es nuestro. Ay futuro que salvar Hoy vengo a ponerle letra a tu bello te regalo mis días hasta verte renacer En caudal somos sol y sal yo crecí mirando el mar somos sol y sal por ti Y aunque me quede sin vos te entregaré mi corazón, somos sois al hasta la raíz. Tú me mi Sopla soplale a mi favor. con un caldero en la mesa brindaremos en tu mundo sono solizar Yo crescí mirando al mar sono i sal por ti y aunque me quedé sin volver Sommes solis sol al, als de lading. Sommes solis in me kwaad, ik geef je mijn hart. Sommes solis al, 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues hemos llegado a las 12 del mediodía y vamos a continuar con las entrevistas que tenemos programadas eh, Les contamos que el pasado mes de febrero, a principios de este, año, de este año, Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos del Raval firmaron un convenio de colaboración para poner en marcha ...un proyecto, el huerto urbano... ...transformar ese huerto tradicional del Lar del Felipe... ...en un huerto urbano gestionado por los propios vecinos... ...con el objetivo de fomentar la agricultura ecológica... ...pero también devolver ese paisaje agrícola tradicional... ...al palmeral, declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad... ...conservar un espacio tan destacado como el palmeral... ...por su historia... ...por su cultura y también por ser un espacio social... ...es evidentemente un proyecto que se quiere extender... ...a otros huertos de la ciudad... ...se ha puesto en marcha y nosotros queremos conocer... ...pues cómo está funcionando esa primera fase... ...que se puso en marcha... ...y que ya lleva varios meses eh, pues, realizándose... ...y para ello tenemos a uno de los responsables... ...de la Asociación de Vecinos del Raval... ...ella es Begoña García... A quien damos la bienvenida. Begoña, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Además, eres muy conocida, no solo por este proyecto de Huerto Urbano, sino porque llevamos entrevistándote por ese taller de arte familiar con mi papá que realizas en el Escorchador durante años. Yo no sé, yo no sé si vincularlo a esto del Huerto Urbano. ¿En la pandemia te ha dejado tiempo? Porque habrás tenido que cerrar el taller. ¿Ya ha dejado tiempo para pensar esto del huerto urbano o ya venía de lejos, Begoña? Bueno, venía de lejos. Ya sabes que las personas que desarrollamos proyectos mmm, personales hay inquietudes que, que nos acompañan y nos hacen ir en volandas con ilusión a conseguir desarrollar y acercarnos a las personas que tienen inquietudes similares a las nuestras. Yo eh, oí que desde la Asociación de Vecinos del Raval, yo vivo en el Raval, se ponía en marcha eh, un proyecto de huerta urbana y me pareció un proyecto tan fascinante el tema de volver a dar huerta en el espacio del palmeral histórico que me acerqué a hablar con ellos y ya a partir de aquel día ya me quedé. De esto ya hace cinco años. <risa> o sea, que son cinco años, pero ¿qué os ha pasado? ¿Por qué ha sido tan difícil llevar a cabo esta huerta urbana, como dices? Pues mira... Teníamos un precedente fantástico en la cuerna y la colaboración con ellos ha supuesto una gran ayuda. ¿eh? Les damos las gracias, por supuesto, sin ellos el Orde Felipe no sería realidad. Y, y nos ha pasado de todo, porque es que el, el Orde Felipe está en el patrimonio histórico. ¿eh? Entonces tiene calificación por la UNESCO y esto supone muchísimos condicionantes que desde el ayuntamiento de Elche han tenido eh, que trabajar mucho y generar nuevos protocolos de actuación para que sea posible ponernos eh, allí dentro a intervenir y conocer cuáles son los parámetros que nos permiten hacer esto, aquello, o qué no podemos hacer o cómo hacerlo en el caso de tener limitaciones. El patrimonio está protegido uh -huh. y todo ello nos condiciona y nos regula. Ahora, este condicionante que ha supuesto tiempo es también una de nuestras grandes valías. Claro. ...porque el Orde Felipe es el único huerto, la única ecohuerta... ...que recupera ese agrosistema dentro del patrimonio histórico... ...de manera que pasa a ser algo emblemático en la ciudad. Y tanto, ¿qué condicionantes tenéis? ¿Qué no se puede hacer en vuestro huerto urbano? Muy bien, el tema del plástico, por supuesto, está fuera de lugar... ...esto siempre es un desafío con la sociedad que, que se ha desarrollado... ...claro, a lo largo de todo el siglo XX, con el boom del plástico... De todas maneras, desde AV Raval eh, tenemos el Orde Felipe y también tenemos un área natura, de naturaleza y muy atenta al desarrollo sostenible que evidentemente tiene también que ver con la ecohuerta del Raval. Y el desafío de no utilizar plástico, bueno, es el ingenio, es volver a escuchar a nuestros agricultores tradicionales que tanto sabían y las maneras tradicionales de hacer el cultivo y todo lo que hay alrededor Y ahí estamos, con este desafío de ser un huerto sin plásticos. Otro de los condicionantes grandes es el vallado. El vallado en el Orde Felipe es el vallado del murete tradicional, con lo cual mmm, hemos conseguido un máximo de 1,40 m de altura, que está muy bien y estéticamente es muy bonito, pero supone, claro, un condicionante a la hora de proteger todo lo que allí ocurre. Entonces, nuestra mayor eh, bandera es la implicación claro. de la ciudadanía, porque el Orde Felipe es un huerto en el que interviene muchísima gente a muchos niveles. A lo largo de la entrevista os lo quiero transmitir. Sí, desde luego. Estás pidiendo la colaboración de la ciudadanía porque ese, ese vallado, claro, no impide que a lo mejor las, los perros salten y puedan destrozar los cultivos que ahora se están sembrando, o que están floreciendo, o que ya están dando sus frutos. Sí, estamos ahora mismo, claro, eh, abrimos hace aproximadamente unos tres meses, muy poquito tiempo para el cultivo de primavera, aunque eh, las, ganas, las ganas superan todos los <risa> obstáculos, y allí estamos ya cosechando, comenzando a cosechar según qué verduras, plantas aromáticas, y el momento es precioso. Entonces, claro, eh, cuando en ocasiones vemos destrozos en los cultivos, es, nos afecta, pero bueno, ahí está el huerto con muchísima ilusión. Bueno, pues esperemos que todos se impliquen y lo cuiden, lo cuiden porque también es una forma de cuidar nuestro patrimonio histórico de la humanidad, que es de todos. Eh, Begoña, has dicho que ya están dando sus primeros frutos. ¿Qué habéis cultivado? Porque esto es agricultura <risa> ecológica, es sí. lo que no podéis ser los plásticos. Por cierto, el fuego tampoco, ¿no? El, lo de claro. el quemar, eh, podas, porque no podéis molestar a los vecinos. Estamos hablando de un huerto urbano claro. situado en el casco histórico. El tema de, de quemar está fuera de lugar, el tema del fuego está totalmente fuera de lugar. Allí lo que, lo que tenemos en marcha es el área de la compostera. El huerto ecológico y todo el cultivo eh, que apuesta por el respeto por la naturaleza lo que hace es recuperar, igual que recuperamos lo que hasta ahora se ha entendido como basura y lo convertimos en algo valioso en el trabajo de compost y compostera, allí podemos llevar Los, el desecho alimenta, el alimenticio de casa toda la materia orgánica y sobre todo es una compostera de huerto que recupera todo lo que sale del huerto de manera que se utiliza todo y se convierte en valioso todo lo que nos da la tierra y a través de sus procesos le sacamos un provecho para nuestro consumo uh -huh. o para generar dinámicas allí de aprendizaje y demás a través de la compostera pasa a ser un material de primera para revertir en la tierra Pero Y los olores. ¿Hay olores? ¿Cómo está funcionando la compostera? La compostera está funcionando muy bien. La compostera está colocada en medio del huerto y el huerto tiene su tamaño. Está muy bien la, el, el terreno y las dimensiones de aquello. Y todo está eh, contenido. ¿m? Todo está contenido y tapado. Y cada vez que se echa eh, materia orgánica o materia verde, se cubre con materia seca. El, los temas de compostaje están hoy en día muy, muy, muy avanzados. Y es una maravilla. Eh, tener la sabiduría de tanta gente que ha hecho recorrido durante décadas para poderlo aplicar allí sencillamente ya con sus conclusiones. También tenemos eh, desde la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con Ecologistas en Acción, eh, hay unos programas en marcha para eh, recuperar el desperdicio aliment el alimentario y compostar y conseguir una materia fantástica para regenerar nuestra tierra y no generar basuras. Y estamos eh, en relación con el Orde Felipe y nos están ayudando a ir directos al sitio. Así que ni bichos perniciosos, ni olores. La verdad es que estamos muy contentos con cómo va el área de compostaje y a más iremos, poquito a poco. Bueno, hemos hablado del área de compostaje, de los cultivos que ya están empezando a dar sus frutos. Hablemos de quiénes están, porque quiénes han querido estar en este huerto urbano ¿Cuántas parcelas son las que en esta primera fase habéis podido ofrecer? Muy bien, el huerto Elorde de Felipe es más grande, ¿eh? tiene bastante terreno y hemos empezado con, desde el ayuntamiento, quiero decir, en la coordinación que llevamos, porque la supervisión y muchas pautas vienen desde el ayuntamiento de Elche, hemos comenzado con 37 microparcelas, las parcelas tienen entre 30 y casi 60 metros cuadrados y se han destinado eh, creo que son unas 32 al huerto de ocio que la gente ha solicitado a través de criterios, que si queréis ahora en un poquito os lo puedo comentar, y eh, hay otras parcelas destinadas a proyectos formativos. El Orde Felipe comienza con un volumen de gente potente porque tenemos dos parcelas que son de A.V. Raval destinadas a formación. Entonces, aquí hay siempre cursos de formación continua, de manera que a través de la asociación os podéis formar, ya seáis eh, a partir de 18 años, la edad que tengáis, gente que está ahora mismo en formación o gente que le queda este espacio para abordar un nuevo proyecto y os podéis formar Allí, eh, tanto en el curso de primavera como el de otoño, que lo imparte Mariluantón Bolaños, que ya lo imparte desde hace años en el, en el Huerto de la Cuerna a través de la Asociación de Vecinos del Raval y a través de la Miguel Hernández. Es un curso fantástico y a quien le apetezca os lo recomiendo totalmente porque se aprende mucho. Se aprende mucho y está muy bien estructurado. Y luego tenemos, Ros, tenemos eh, tres parcelas con centros educativos ya preparadas. Esta gente presentó proyectos, bueno, más gente presentó proyectos, seleccionamos estos tres desde la Asociación de Vecinos del Raval y está implicado el colegio que da valla con valla, ¿eh? el Reyes Católicos, con su profesorado que comenzará formándose a través del CEFIR en el método de cultivo que aplicamos allí para poder formar siempre a su alumnado y que disfruten de lo que es el cultivo, la huerta y vean cómo es el ciclo de crear los alimentos y también está implicado el módulo de jardinería del Instituto La Torreta, que es otra franja de edad, y por fin una tercera franja de edad con adultos, en el Instituto, en el Colegio de, de Adultos del Mercer Rodoreda. Rodora, el Que lo tenéis también en el Raval. Sí, están, son tres espacios del Raval. Así que ahí estamos con, con estos proyectos que llegaron en su momento. Llegaron en invierno cuando se abrió la convocatoria. ¿Qué ocurre? Que nos siguen llegando más proyectos. Hay más asociaciones y espacios solicitando. Entonces, eh, bueno, este miércoles tenemos reunión. Yeah. Seguiremos hablando sobre ello. El, el orde Felipe es grande y el ayuntamiento deberá valorar hasta qué punto eh, decide ampliar y continuar con fases o próximamente. Sea, que me estás diciendo que ya se ha quedado pequeña la primera fase, necesitáis la sí. segunda. Sí, ya se ha quedado pequeña. Es que estás hablando de mucha ambición, me estás hablando de proyectos también de formación con centros educativos, pero también de tiempo de ocio, también sociales. También os pide la gente del, del barrio. Eh, realizar actividades sociales en ese huerto, sí. pero ¿qué tipo de actividades caben en ese huerto? Pues se pueden hacer? caben muchas cosas, porque el, el terreno es grande, es al aire libre, que hoy en día con, con todas las restricciones y el cuidado que debemos llevar, el tema del aire libre es muy importante. En la Asociación de Vecinos del Raval ya teníamos en marcha eh, los jueves en el Centro Social que se hacía una actividad de tejer, Se, tejía, se aprendía allí a tejer entre la gente que acudía y se hacía eh, el tema de, de ganchillo con plástico reutilizando bolsas de plástico y colocando aquellos tendidos que se colocaban en verano en el barrio, protegiéndonos del sol en las calles ahora mismo Convoqué para celebrar, convocamos para celebrar el Día Internacional de Tejer en Público y la convocatoria nos desbordó porque ya nos proponían una tarde semanal para estar allí. De manera que los miércoles por la tarde se teje en el Orde Felipe Cada cual puede venir con lo que quiera hacer, allí se puede compartir. Y sobre todo hemos dado cuerpo a eh, la sesión de tejer de los miércoles con un proyecto contra la violencia de género. Uh -huh. Si sí, estamos eh, tejiendo mariposas, lilas y moradas y reflexionando en un espacio al aire libre para intercambiar y comprender mmm, todas las cuestiones que, que nos afectan hoy en día en las relaciones personales. Qué importante que es eh, promover estos proyectos que se van a extender, de eso hablaremos, pero no me has contestado a quiénes están, porque claro, eh, son 37 parcelas, el, el espacio es grande pero limitado, las posibilidades de ampliación también están. ¿Pero quiénes están? ¿Quiénes han querido estar en ese huerto? ¿Y cómo lo habéis hecho? Pues hemos favorecido que a partir de 18 años y siempre que estén empadronados en Elche, que es la pauta desde el ayuntamiento, estén diversas personas de, de todas las franjas. Por supuesto que hay jubilados y parados de larga duración que era un objetivo interesante también desde el ayuntamiento que nos propusieron, lo de parados de larga duración, hemos favorecido a las familias con lo que conlleva abrir los fines de semana, vale uh -huh. que es un factor eh, que generó sus dudas y por el que hemos apostado, se abre la mañana del sábado y la del domingo por ahora. Y, y también eh, hay grupos, porque la originalidad que tiene el Orde Felipe es que aunque una parcela tenga a la persona responsable, al usuario o usuaria que, que se le concedió esa parcela para tres años, para los próximos tres años, tiene la posibilidad de autorizar hasta cuatro personas, de manera que, el grupo familiar se hace mucho más real y los grupos de amigos o de compañeros o incluso gente que solicitó la parcela y ahora se está tirando de quienes quedaron en lista de espera, está generando eh, vínculos y nuevas relaciones y grupos llevando adelante cada una de las microparcelas. Y esto es, esto es una de las cosas sorprendentes ahora mismo en el día a día allí y esto es en cuanto a la gente del Raval eh, que ha podido apuntarse y la gente de fuera porque claro el 70% de esas 30 y pico parcelas se las habéis eh, adjudicado por tres años a quienes lo han solicitado de vecinos del Raval pero y el resto de ciudadanos de la ciudad que han podido eh, estar o, o acceder a, a, al resto de las parcelas, ¿Cómo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿lo habéis sorteado? ¿Cómo fue el sorteo? Sí, sí, esto, y sobre todo las parte... respuestas. Si y ¿Hubo peticiones? Mm, uy, muchísimas. Uy, uh, demasiadas, ¿no? Sí, sí, esto fue otra de las sorpresas. Vamos de sorpresa en sorpresa. Un 30% de las parcelas dedicadas a ocio, ese 30% era libre para toda la ciudadanía empadronada en, el, en Elche. Uh -huh. Y eh, fíjate, si sí, había eh, 32 que se sorteaban, más las de formación, la realidad es que solicitaron más de 150 personas. Así que eh, cuando por fin nos reunimos con las personas que habían accedido a, a, a disponer de una parcela y se realizó ese sorteo y pudimos hablar con ellos, pues ya vimos en realidad quién iba adelante con la parcela. Algunas personas renunciaron porque... Bueno, había gente que pensó, eh, hay que pensar en estos huertos eh, gestionados por las asociaciones de vecinos, que no hay ahí unos trabajadores que abran y cierren la puerta, no hay unos trabajadores que apliquen los sanit fitosanitarios, sanitarios, no hay unos trabajadores que lleven la compostera, es un trabajo comunitario, sí. se lleva entre todos. Entonces, esta realidad hizo que una serie de personas que no se habían informado adecuadamente, dijeran, vale, pues no, no, no voy a coger la parcela realmente. Entonces, se pasó a dinamizar la lista de espera, que por ahora pues de, de unas 130 personas, ya están unas 70 personas en lista de espera. La lista de espera ha corrido bastante en ese sentido. Claro, porque mucha gente pensaba, yo quiero una parcelita para mí. ¿No? Eh, y, y esa no es la idea con la que ha nacido este huerto, no es para alguien que vaya y cultive solo sus tomates o sus eh, hortalizas, es algo más, es sí. lo que estás explicando, es un proyecto vivo y social. Sí, es un proyecto comunitario y de convivencia, evidentemente, para compartir allí. Sí. Y está funcionando. <ríe> está funcionando muy bien. Os se queda pequeño y vais a pedir al ayuntamiento eh, que invierta en esa segunda fase. ¿Cuánto costó la primera fase? Uf, porque pues, estamos hablando de reparcelar. Sí, eh, por parte de la ciudadanía del Che, la verdad es que poco, porque está mayormente subvencionado por los fondos SEDUSI. Ah, y claro. ya está el presupuesto reservado de los fondos SEDUSI, que si ampliamos entra este, esta aportación, con lo cual digamos que, que el Orde Felipe, una ecohuerta urbana es muy sostenible para el ayuntamiento y para la ciudadanía. Y los beneficios son a muchos niveles. Bueno, el principal es que nosotros optamos a Capital Verde Europea y este proyecto está muy radicado o bueno, sí. eh, eh, da respuesta a esa filosofía. Eso es lo, eh, lo que quizá el ayuntamiento por lo que ha apostado y por lo que quiere extender vuestro huerto al resto de huertos. Eso es lo que te iba a preguntar. Vuestro proyecto está... ...escrito, tenéis memoria... ...os lo han pedido ya en otros huertos... Otros, ...otras asociaciones de vecinos... ...sois ya un ejemplo. Pues mira, estamos... Eh, ...pasito a paso yo creo que... ...vamos hacia lo que estás tú ya visualizando... ...para nosotros la cuerna... ...ha sido el referente fundamental... ...para poder hacer realidad el Orde Felipe ...y el Orde Felipe ya nace... ...con una gestión... ...muy importante, con un reglamento... ...con una serie... ...de convenios que ahora mismo nosotros tenemos por supuesto a disposición de las próximas asociaciones de vecinos que vayan a gestionar los huertos urbanos que en un futuro cercano tendremos en Elche. A nosotros, desde el Ayuntamiento de Elche, se nos ha informado que tienen tres proyectos más eh, para que du de tres asociaciones de vecinos uh -huh. se pongan en marcha. Entonces, todo esto es algo que veremos ap aparecer próximamente en el panorama en nuestra ciudad. El Huerto de la Cuerna fue vuestro referente, pero creo que lo habéis ampliado en con creces, ¿no? Que habéis, que habéis aportado, porque no es, no es el mismo proyecto lo que os estoy escuchando de ti a lo que escuchaba en anteriores entrevistas con los responsables del Huerto de la Cuerna. Sí, es que cada proyecto tiene su momento. La cuerna no sé si tiene aproximadamente 10 años ya de vida allí en activo cultivando, más los previos. Entonces, no es lo mismo lo que visualizas cuando no existe nada que cuando ya tienes otros referentes y puedes pensar y, bueno, el equipo humano también que se junta desde la Asociación de Vecinos para hacer realidad este proyecto que, que también vamos poniendo nuestro granito de arena entre todos. Ha habido mucha gente involucrada a lo largo de 10, 12 años que se viene solicitando desde, desde el barrio del Raval disponer de un espacio de cultivo para todos y para el barrio. Y, y claro, todas las personas que se han involucrado han ido poniendo su granito de arena uh -huh. y... Y eso le da la personalidad, ¿sí? La personalidad, sí, es verdad. La que tenéis muchos de los que estáis detrás de este proyecto, Begoña. ¿Habéis priorizado a quienes, eh, como habéis tenido avalancha de peticiones, habéis tenido que priorizar primero quizá los jubilados o los parados antes que cualquier otra persona? Pues mira, eh, había criterios de selección. Uno era haber realizado el curso de agricultura ecológica. Pensamos que si poníamos en marcha un huerto grande con tanta gente a la vez, era muy importante que eh, ya se conociera el sistema de cultivo que se aplica allí, porque no podemos estar eh, todos los días, digamos que somos personas que tenemos nuestro trabajo, Hemos estado y estamos muy ilusionados con poner en marcha el huerto, pero luego quienes están allí en el horario de mañana y en el horario de tarde son quienes cultivan. Entonces debían conocer esto. Entonces, un criterio era el curso, otro criterio estar empadronado, bueno eso era de selección, estar empadronado uh -huh. en elche otro criterio era pertenecer a V. Raval, te daba puntuación y la antigüedad también luego jubilados, daba puntuación parados de larga duración, daba puntuación diversidad funcional, daba puntuación de manera que con estos criterios se hacía toda esa baremación y menudo equipo humano que habéis conseguido para proteger este palmeral, aportándole pues ese sistema agropecuario que teníamos o que tenía. Y que en los últimos años se ha dejado o se ha abandonado porque se ha jardinado demasiados huertos de palmeras. Begoña García, una vez puesto en marcha este proyecto durante meses, que ya está funcionando, ¿qué visión tienes ahora de tu palmeral, de este patrimonio de la humanidad? Pues eh, amamos el palmeral. Sí. Es, estamos allí y nos protege con su sombra, protege los cultivos, el riego con, con agua que no tiene salinidad va a mejorar el palmeral, evidentemente. Y la sensación de estar en nuestra tierra y entre las palmeras allí en el día a día es muy bonito. Te sientes en conexión con la tierra y hemos visto en poquitas semanas cómo la tierra con ese, esa poca ayuda del, del compost y del abono natural, nos está dando unas plantas fantásticas, flores, aromáticas, frutos, convivencia, bienestar. La verdad es que estamos no, no, muy contentos no, del proyecto. No sigan más porque me da envidia, porque no se puede comercializar. Esos frutos no los podéis vender, ¿no? Os queda para, para vosotros, para autoconsumo. Sí. Begoña García. Protegéis al palmeral y él os protege. Me encanta cómo has terminado esta entrevista. Gracias. A ti. 101.4. Teleelch Radio Marca.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 porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Se han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero. Me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, un para mi mal viene a buscarme la barca. Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin ruego entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque de kerk, de el de kerk, de el de kerk, de el de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 Al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui. El niño que ayer fui. Sí, y odado por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, cae, mil lágrimas al mar. Mijn lachrimpas het maat. En no me veras jor. Je veras is Si tú no dejas de luchar y nunca verliezen. la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, sí. tú no dejes de jugar, no dejes de jugar, no non pares ste sognare che pare ste sognare una noche la tristeza, sera sera vissà e il wat s'abbracci veo Y EN y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 es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorenz Automoción, concesionario Maxus IDR. En Llorenz Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorenz Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. La glorieta. Con Rosmar y Alonso. Son las 12 y 33 minutos de la mañana, y después de hablar de ese proyecto del huerto urbano del Felipe, gestionado por la Asociación de Vecinos del Raval, hemos entrado en la recta final del programa La Glorieta, y solo nos queda de disfrutar de más música, solo nos queda disfrutar de más música y también de las ofertas de empleo que vamos a dar a conocer sobre, en unos minutos, a, las, eh, a, las, a la una menos diez de la mañana, diez minutos antes de que comiencen los servicios informativos a dar ese repaso a la actualidad de hoy, de hoy lunes 5 de julio. Ahora continuamos aquí con la música, todo de ti. zo op de kamer oh oh oh oh oh me matan esos eens onze huisbellen oh uh, oh uh, oh uh, oh uh, oh uh. me gusta tu calor de tus piernas color y como me hace sentir me gusta tu boquita ves los labios rositas y como me beses a mí contigo quiero despertar Hoeveel heb de fumar ya no tengo na que buscar de fuera de aquí tú combinas con el de ese bikini se ve fenomenal no hay gravedad que me pueda de me pones mal er aan ponerle en mol, el yogel la camisa es molmo la dieta keto por ti me controlo y me quedo quieto que quiero comerte teto eso completo de ese culo me volvió un teco micro doshi trola hoji pesa no se le veo le dito la posi Hacelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese quién se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal malo 101.4 Tele Elche Radio Marca la, la, la... Primer supermercado Charter Consum En Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolinera El. Todo lo que necesitas Todos los días del año La Glorieta con Rosmar y Alonso 12 y 38 minutos de la mañana y seguimos elevándonos con la música, en esta ocasión con el grupo SIDECARS S que ganó en 2006 el premio de la música al mejor álbum de rock alternativo disfrutamos de su galaxia De la salida del sol, se 4, Teleelch Radio Marca Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa mobiliario, ropa de hogar colchonería, canapés y ahora, aprovechate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés, Visco Descans hacemos hogar calle Cayosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pod 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 12 y 42 minutos de la mañana y nosotros continuamos ahora disfrutando del ritmo caribeño de Sonora Santanera. G mecachita tengo una rumbita dura yo muchacha bonita mi linda canchita, la rumba caliente espero por tengo una rumbita pa que dura baile solo yo muchacha bonita mi linda canchita. Ya y también en la leva, que se en la levada, een el, si el dan y, y si baila un inglés, se le mete el alboroto, es een que se vuelva loco. Oh, oh, oh, oh. Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones Significa etiqueta eco Significa consumo y emisiones bajas Elige los motores híbridos de Mazda 2 Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte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 El prestigio y la experiencia en reformas... ...tiene nombre... ...Hogar Mobiliario... ...todo en reformas de hogar... ...cocinas, baños... ...y financialo en 39 meses sin intereses... ...la reforma de tu casa confíala ...a Hogar Mobiliario... ...Avenida de Novelda 9, Elche... Dicen que buscas... Tu presa en la lombras, y esos ojitos me miran a mí. Zoear tu avaricia, con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Tu kerkpunt mis zonen, heb je op Hasta la mañana, na na na na na. Siento tu llama, ma ma. Corona shone que no queremos en eso se resume y tu eres mía, mía nada más, se lo digo todo el día que ya no hay más fuerte como ella que parecen estrellas, estrella. Tuita ropa cuando hace calor, le gusta tomar cuando sale el que no haría yo por tocar tu pie, que no haría por ser tu bronceador hasta la mañana, na na na na, na siento tu llama Siento tu llama, mamá, mamá, te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo resistir no. Hasta la mañana, na, na, na, na caigo en tu mamá, todo te quiero sentir hasta mañana na na na 101.4 Teleelch Radio Marca Este verano voy a... Y sí, vamos a ir... Allí y aquí... Y nos iremos con... Y a casa de... Él? A ver a... Y subiremos a... Y llegaremos hasta... También haremos aquello que tanto... este verano... Este verano es otro verano. Nuevo sub en c tracer Cross. Versatilidad y espacio para sentirte libre. Welcome, Freedom. Ven a descubrirlo en las puertas abiertas de Citroen del 1 al 15 de julio. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar.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 Este curso, más preparados que nunca. Ha llegado tu momento. Únete a la generación del futuro en UMH.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ha llegado ya la hora de despedirnos. No sin antes decirles los teléfonos a los que tienen que llamar si están interesados en alguna de las ofertas de empleo que colgamos de lunes a viernes y que están actualizadas de lunes a viernes en nuestra web Teleelch.es Pues bien, las ofertas de empleo que tenemos para hoy es, eh, pues eh, la mayoría tienen que ver con eh, el sector del calzado, porque se necesitan aparadoras tanto para interior y exterior y dejan el siguiente móvil. Hay que llamar al 665-510190. También en una fábrica en Aspe se busca lijador con experiencia en botier y un eh, trabajador para dar cola hay que mandar un whatsapp no llamar al siguiente móvil al 682 3844 35 también se precisa un oficial de carpintería de aluminio con vehículo propio se ha dejado el siguiente móvil el 670 9693 40. También un taller precisa un cortador de máquina automática. 617-90-2241. Hace falta un moldeador de palas. Hay que llamar al 687-7089-30 si están interesados en esta oferta. Y continuamos con más, también relacionadas en esta ocasión con el calzado. Hay una fábrica de vulcanizado en Albatera que necesita envasadoras. Hay que llamar a este fijo al 966779530. También se precisa aparadora para interior con experiencia en forrar zapato y bota en máquina alta. Y el teléfono es el siguiente, el 61786. 0492 También hace falta una persona para la envasa y se tiene que llamar a este fijo 965 68 35 06 Otra empresa de calzado esta vez ubicada en Torrellano necesita preparador para la vía, persona también para poner topes y una mujer para hacer ruedo con experiencia en poner topes. Hay que llamar al móvil 696-7399-55 y otra empresa en Torrellano precisa envasadoras y esta es la última de las ofertas. Hay que llamar al 651-96-47-50 Pues bien, si ustedes están interesados, no han podido anotar el teléfono que les he facilitado para poder optar a una de estas ofertas de empleo, pues no se preocupen porque pueden meterse en nuestra página web en teleage.es y con un golpe de clip en servicios y en empleo tienen ustedes el despliegue de todas las ofertas, pero también demandas. Así que si quieren ustedes dejar una demanda o una oferta de empleo, pueden hacerlo. Llamando a este contestador automático de TELELCH al 966061835, 966061835. En ese contestador automático recogemos su oferta o también su demanda de empleo y la subimos en nuestra web teleelch.es y aquí de lunes a viernes en este programa sobre las eh, la 1 menos 5 1 menos 10 del mediodía leemos todas las ofertas de empleo las divulgamos junto a los teléfonos que ustedes facilitan para poder preguntar por ese puesto de trabajo que tengan mucha suerte si están ustedes buscando empleo después de la publicidad y que tengan suerte en encontrarlo después de la publicidad Nos despedimos, nos vamos con más música. No se vayan. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Vuelven los Alfadéis. ¿Y esto qué significa? Muy fácil. Condiciones especiales en unidades en stock. Conduce un Alfa Romeo Estelvio, totalmente equipado por 390 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. Los Alfa Days. Los esperabas, ¿verdad? Consulta condiciones legales en alfaromeo.es Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo, en el Chesor José Falcorta 41. The... Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones... Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965 68 16 17.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 Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pues ahora sí nos despedimos Faltan tres minutos para llegar A la una del mediodía Nuestros compañeros están ya preparados Para darles las noticias Ana López y Manupartía. Nosotros nos despedimos eh, recordándoles que mañana, martes, 6 de julio, volveremos con más contenidos. Hoy les hemos contado pues, el trabajo que se realiza desde esta protectora privada, la de animales y plantas del Valle Vinalopó, que cumple este año 26 años como ONG. También hemos entrevistado al concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad eh, por eh, la incidencia ...en los contagios, el ritmo de la vacunación... ...las incidencias que se han podido producir... ...este fin de semana en las playas... ...con la unidad turística... ...también hemos hablado del trabajo que realiza... ...otra unidad de medio ambiente de la policía local... ...para acabar con los autores de los grafitis... ...que están dañando el patrimonio público... ...y que llevan años, incluso penas de cárcel... Y, por supuesto, fuertes sanciones si son reincidentes, una advertencia. Además, hemos contado la historia de José Sánchez, un hombre de y si, 58 años, peluquero, que ha podido superar tres meses de estar ingresado en el hospital del Vinalco por COVID. Lo ha podido superar. Ha sido una historia mm, fuerte por los meses duros que tuvo que pasar en la UCI. Se ha dado también en el hospital Vinalopó por las secuelas que le ha pasado, pero una historia necesaria en estos momentos para advertir a aquellos que piensan que son inmunes al coronavirus, que esta enfermedad, que este virus es muy peligroso. También hemos entrevistado a la responsable de la asociación que trabaja por la dignidad de las personas del bienestar y de, por la dignidad de las personas mayores en residencias, Esther Pascual, debido a esa convocatoria. Hoy han pedido a la ciudadanía que salga a la calle y les apoye en la reivindicación de la concentración que han convocado en la Plaza de Maíz a las 8 de la tarde para exigir. ...al gobierno valenciano, a la consellería de Políticas Inclusivas y Sociales... ...que invierta y que ejecute lo que ya tiene presupuestado... ...las obras de mejora en el geriátrico de Alta Vix... ...porque no hay aire acondicionado en estos momentos... y ...las temperaturas eh, tan elevadas son un riesgo para la salud de los ancianos... ...y también hemos hablado del huerto urbano que acaba de iniciarse en el huerto de Felipe, situado en el Raval y que está gestionado por los propios vecinos de este huerto un proyecto muy ambicioso, hemos tenido aquí a Begoña García y mañana tendremos más contenidos así que les espero a las 9 en punto de la mañana del miércoles, estaremos hasta la 1 ahora ya las noticias, pero nos vamos con el ritmo de ruta.